El show más chido pa escuchar me hacen reír Y todos mis problemas sé que voy a olvidar ¡Ay! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, eso no, eso no, eso no! ¿Por qué no? ¿Y eso? ¡Gol! Son noticias que pasaron rápido Porque les voy a dar los números De qué es lo que compró la gente Para el día de San Valentín En qué gastaron ¿verdad? Pero primero quiero decirles eh, que Buenas tardes Que están escuchando el show más chido 15 años, 15 años de amor Para ustedes Hemos pasado 15 años Del día del amor y la amistad Juntos usted y nosotros Maestro No, y más allá es nosotros y ustedes Vamos nosotros primero, Brody <risa> 15 años, Brody Vosotros y hechos. 15 años del Día de la Moya de Amistad Juntos, yo creo que la primera vez que El show salió al aire el día del 14 de febrero creo que ni nos oía nadie Ni la familia Pero aquí estamos había <risa> pensado, son 15, 14 de febrero Sí, güey. Qué bárbaro Y yo te mandaré siete rosas. Así que felicidades a ustedes que pasando un buen fin de semana. Mujeres que no pueden caminar. Ya sabemos las razones. Ustedes tranquilas. No, vamos, ¿qué? Yo vi muchos memes que no. no a ese sí no le entiendo. A ver, dale, garanzo. Eh, ¿Por qué se celebra hoy el día del chango rosado? Es así, no, no, no. El sé chango por qué. rosado. Sí, no entiendo. The Pink, the red. The, the pink Monkey. The Pink Monkey Que no entienden por qué, güey ¿Cómo se dice rosado en inglés, diablito? Pink. Pink. Pero con terrosas que está así Que están como rojito ¿Cómo se dice? Estás este... Sol no soy... and burn Sword, sword. sword. The... No, no, Sol es otra the cosa mon sword Monkey the sword. Ya, güey, eh, ya, ya, ya Con el chango rosado <risa> es demasiado ya <risa> No te entiendo nada Yo bien. tampoco qué Pero bueno, así. señores Felicidades a los que le han pasado chido Pero, saludos en Texas, que está maestro, con problemas. Oye, sí, se congeló eh, Texas una lluvia de, de nieve. Se congelaron los. No hay agua porque se congelaron las, las tuberías. Las tuberías. No. no hay luz porque, obviamente, pues hay problemas de electricidad. Y México, gran parte de México recibe electricidad de Estados Unidos. Eh, también por eso están sin. Chihuahua ele se quedó Claro, sin bro. Y, por lo mismo. Sí. Sí, güey. Entonces yo dije. Este... Pues qué feo, güey? Y también oh. no hay gas, maestro. También me recibe México gas de Estados no. Unidos. Oye, y sí. vacunas tampoco hay en México. Ahí no reciben... No. Entonces dije yo, ¿qué cosas? Yo no sabía hasta ahora, fíjate, de que Estados Unidos le daba gas a México. ¿verdad? Ah, oh, muy bien. bien. Ya todos lo sabían. Muy bien, gracias. <risa> muy bien. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Pero ya no hables de eso, güey. Ya pasó ayer. No, sí, alguien está herido. El Día del Amor y la Amistad. No, <risa> escuchan lo que voy a decir. Te, te dio el de aquel. Te dio aquel. El, el Día del Amor y la Amistad pasó ayer para los que no aman. Para los que aman, el Día del Amor y la Amistad sigue hoy, mañana y siempre. No, ya me hice. <risa> Se acabó el Día del Amor y la Amistad. ¡Ya los agarré! Se acabó ayer. Mujer. Ustedes que les gusta andar ahí. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me ama o no me ama? Díganle algo del día del amor y la amistad y se dice. Ya pues, ya pasó ayer. No la aman, señora. La pura presión era nada más. No la quieren, señora. Es más, usted también, compa, si usted le dice a su vieja. Oye, mi amor, fíjate que pues lo del amor y la amistad, ¿verdad? Y si su vieja le dice. ¡Ay, ya, Roberto! ¡Ya pasó ayer eso! No te aman, el amor nunca pasa ese día El día del amor y la amistad es para la gente que de veras no ama Porque ocupan un día para decirles Amen güeyes, <risa> Quieran, sáquenla a pasear como si fuera Una rosa, pues es el día para los que no aman Para los que aman, no ocupan un día de estos Óiganlo bien Y lo digo yo, el más güey del show bueno, Eso no tenías que decirlo, ya sabemos Ámala, <risa> llévala al cine, compra. La choca estaba escuchando esa canción de Oscar de León. Sí, ámala. Llévala al sí, cine, cómprale. Un rosa. Y el dialito se quedó pensando, güey, te diciendo, ay valiendo madre. No, es que es, es, es el día de recordatorio para oh. todos, como dices tú. Sí, tienen Los, que recordar. Que no tomes claro. pastillas porque te estás. Es como si te dicen, oye, güey, hoy es el día de comer. <risa> y tú, pues, siempre como, exacto, güey. <risa> no ocupas un día que te recuerda. ¿Pero por qué vienes tan profundo, Harás no A ver qué, qué pasó, qué? algo en tu corazón qué? o qué? ¿Por qué? porque yo amo una mujer. No. Y le quiero decir que la amo con todo mi corazón. y eso lo ves y no importa. Te amo. Te amo con todo mi corazón. La comida que me hiciste fue lo mejor y ayer fueron enchiladas. Gracias, mamá. Te amo con toda mi alma. Ah, güey. Pensábamos que era. Mamá. Ah, Ese que era rico? la locutora de la que hablamos. Pozolito verde. El ah, sábado. no. Esto. Tu... Pozole verde el sábado. No. Sí. Car carne asada el viernes. Pozole verde el sábado y domingo recalentado de pozole enchiladas. Y luego echamos a unas gordon unas cordonices a adorar. ¡Uuuh! Quiero vomitar. Traigo mucha. Ay, no, todavía. no, pues no. Ese que te quedaste corto con ese saludo. Todo ese manja. Te amo, mamá. Amo. Amo tu felicidad. <risa> Yo pensando que era una morra, Doggy, también. Dale, brody. A ver, danos los datos, pues, tú, de lo que sucedió el fin de semana. Bueno, ayer, señores, va de volada. El amor se impone. 81% de la raza dio un regalo ayer. 81% de la gente dio regalos ayer en el Día de San Valentín. Oiga bien, ¿qué compraron la gente como regalo para el Día de San Valentín? A la cena, a restaurantes, fueron 26%. 26% fueron a la cena. Muy bien. Bien. Yeah. Comida a domicilio Los que pidieron y dijeron No, pues aquí cenamos en la casa Ponte yeah. bien de cona, bien machín Le damos Oye, Brody, la mayoría, bro, hablando primero. de decorar Viste lo de la AMS Porque al ratito van a poner el video Me gustó Hay Una mujer y un Brody Decoraron su casa de día de San oh. Valentín oh. Glo eh. oh, de Globos en las escaleras y, y la verdad, hay gente que le pone sabor a la vida Hay gente que le pone sabor a la vida Sí, maestro, pero usted nosotros? con su programa está alejando a todos de, los... <risa> está, de está destruyendo familias, dicen no, no, no, no, yo los estoy acercando a los verdaderos amores, Brody, no, no a payasadas. Eh, si ya no se componen y con un cristo de oro. O sea, Ándele usted también. O sea, ¿decoraste tu casa? Más. No, no, no. ¿tú? Yo estoy diciendo los que tienen pareja, y está. Y yo no tenía ningún problema con a la mesa ponerle detallitos de la fecha, ¿no? Ay. Sí, no hay sí hay los llegó a visitor, Ana lo mechenco, entonces. No, no. No, no, no, no. No recibí visitas. Eh, eh, ¿Por qué? Porque se puso nervioso? Porque para lo... Es que para lo que hice no podía hacerlo ahí. Ah, oh, ah, bueno. Oye, maestra, ¿es verdad que usted este fin de semana dio un fin de semana como la película de 50 sombras de Grey? <risa> Algo así. ¿Con un vato? Algo así. ¿Con un vato? Algo así. Tiene su cuarto ¿por qué, rojo. ¿Por qué con un vato? Tu garbanzo, perdón, diablito, ¿por no. qué? Dice que viviste momentos como el de Fifty Shades Grey. Por eso es un hombre y una mujer. Claro, pero... Cuando uno habla De los 50 Grays Hablan del hombre No de la mujer maestro Ah caray oye, No yo oye, siempre hablé Yo siempre pensé en la mujer Mira que, eh, eh, que A ver el diablito no, eh, Para que veas quién es el que anda corriente El diablito decía Ay que encuentre uno de esos Para que me lleven helicóptero ¿A dónde se puede colgar Ese colu Ah ¿qué? Joder? Pero no hay problema Diablito Puede salir de la mano Con el garbanzo Y decir ¿Quién, del, quién trae helicóptero? Hola. Oye yo hace tiempo maestro salir. O sea siempre pensaste Estar en esa película Era un hombre Claro <risa> bueno señores 26% A restaurante 25% fue comida a domicilio eh, Peluches ¿Cuánto creen que la gente todavía sigue regalando peluches? Pichingos 30% nos quitaron Los, los pichingos, pichingos. Eh, Comida a domicilio 24% ah, Estos es son los hombres Llevaron a cenar una vieja 26% O sea 26 de cada 100 13% de hombres dieron peluches 24% fue de comida a domicilio, dulces 14% y 17% llevaron flores. Las mujeres regalaron a los hombres perfumes 15%, que por cierto muchas mujeres me dijeron, gracias Erasno por darnos la lista de los perfumes que le gustan a las mujeres, a los hombres. Son tus perfumes mujer, los que te suelen Los que te suelen son tus perfúmenes, mujer. Ya. Órale bueno, <risa> pues, eh, 9% de mujeres sacaron al vato a la cena, fíjate. Maestro, ¿qué poquiteras? 9%. Pensé que estábamos en la igualdad, perdón no, ¿verdad? Oh. 18%. Les dieron ropa. Te compré una camisa, a ver si te queda. Si no te queda, ahí está el resido para que la cambies. No. <risa> Espérame, dame un besito, porque me avienta la bolsa. Toma, te traje una, una ropa que encontré ahí, a ver si te queda, si no te queda ahí viene el recibo. Un detallito, no hay. Eh, la poquita, algo. Ahí la compré en el suami. si no te quedas, doña Rosita, la que vende ropa, ella ya sabe que ahí te la compré, para pues, si no te queda. Si no te gusta el color, también ahí la puedes cambiar, porque ya ves que tú eres quien sabe cómo, lo, lo... Ay, que no me gusta el color y que la tela que no sé qué, pues ahí está, para que la cambies si no quieres. ¡Chale! se claro, bueno, ve que me la diste con mucho amor, mi amor. Claro, si no, no te hubiera dado nada. Si no te quisiera, no te regalaba nada. Y casi no pasaba tu tarjeta, falta que le digas. Para el dinero que me das, pues haz cuenta, <risa> antes, antes te di que te compré algo. <risa> ¡Ah, no manches! Chale. Señores, los peores regalos de que se dieron el día de ayer fueron los pichingos, los peluches, <risa> las flores. ¿Peores regalos? Sí, es como que ya, güey, ya. ¿Ya las regal... flores, ya no? No. Regálame algo diferente. Dale. Este, juegos de mesa, güey. ¿Qué le regala a alguien juego de mesa? Ah. Mi amor, te compré el Monopoly. ahí está y Si no sabes jugar a mí, no me estás fregando. Ahí ve a la target, ahí está el recibo para pues, si quieres ir a cambiarlo. <risa> Para que compres los que te gustan a ti ahí de la de la tienda esa mexicana de, de serpientes y escaleras y la, la lotería ahí que... <risa> y la la, la rosa lotería, hijo de... También está la tarjeta, ya, güey. Ya dicen que son de los primeros regalos las tarjetas, güey. Toma, ahí está la tarjeta. A ver si, sí, ojalá no se le ha acabado la pila porque la tenía abierta. la musiquita bien bonita. ahí cuando la abres, esa tiene una. Güey, eres sorpresa. Tenía que abrir el bate Y, tín, tín! y a ver si sí, no se le acabó la pila porque la tenía abierta en la camioneta. Me estaba relajando la música, lo sepa eso. 15% regalaron tarjetas de eso en los hombres. Los peores regalos, ¿qué es lo que menos le gusta recibir a las mujeres? Oigan, compas. Ellas lo dijeron, peluches no regalen, no les gustan, güey Además, tiene que ser un peluche que va a ocupar el peluche del ex O del otro vato de la oficina que le dio, güey Porque a veces ya no hay dónde poner peluches Ah, eso es verdad, ya hay colección de peluches Estas morras son las que dicen Ay, ahorita estamos regal... voy a regalar peluches ahora pa, pa, pa' Navidad, pa' los niños, pa' Santo Claus A los <risa> niños pobres Ah, qué buena gente eres Son los peluches que le regalan los vatos. ¡Oh! Tarjeta, ya no les gustan las tarjetas. 18% de las mujeres dijeron no. A mí no like cards, please, no. <risa> ¡Juegos de mesa! Dijeron, no me gustan. ¿Eh? A ver que llegara el vato, ahí está. Toma, si bueno. no te gusta, la cambias, porque así me dijiste el año pasado que, que la fuera a cambiar. Para que si no, si no te gusta, pues la cambias, ahí está. ¡No hombre! ¿Por qué me echas en la cara? No, si sí me gustaba Pero no le iba a cambiar Porque es un regalo tuyo De corazón No me gusta, pero me iba a guardar Señores Electrodomésticos No le regalen a las mujeres Electrodomésticos, güeyes La neta es una, una payasada ¿Por qué, maestro? Pues yo creo que si le regalas un electrodoméstico, pertenece a la cocina y la cocina es donde están los dos o se sirven para los dos. No es un regalo personal para ella. ¡Exacto! Una, una estufa, una hielera. Una licuadora. un refrigerador, una licuadora. La vas a acabar usando tú, güey, para las margaritas. Ajá. Pero sí, si, no. si la que tiene no sirve, pues... Eh, de sí, pero, hacer, por ¿no? ejemplo, Garbanzo, si le regala tanguitas a Erika, diría, solo son para ella. Pero este Brody, en, en una loquera que, de esas que se da, se la pone. Sí, tú no le regales calzones a Erika. Bro? Bueno, le mandé una bolsa de aquí, de Hollywood, de Victoria. Así que ah, 700 ¿sí? dólares en puras de estos esos choncitos coquetos. Ay, ay, le dije que más que mandar a fotos. No, no, sí, oye, si no, que, no, que sean fáciles de quitar, güey. Porque acuérdate lo que te dijo la otra vez, mándame... Calzones que sean fáciles de quitar. Porque sí. ahí anda gente ayudándome. Porque una vez la agarró esto le agarró este y le dijo: ¿Por qué te está quitando los calzones? Es, es que, que es mi culpa. Yo le compré de los que. No, de, de ese encaje que no estiraba. Y tenía rojo, pobrecita, aquí en la cadera. Ay, y alguien andaba. Pues alguien le tuvo que ayudar porque dice que, que no, la, no podía respirar. Pero qué raro que sea un hombre el que le ayude a quitárselo. Es que aquí no estamos viendo quién el, el que quiera ayudar, el que tenga buen corazón. Bueno, estamos es... en el Radiotón, oh. espérame. <risa> <risa> <risa> Vámonos, pues. Señores, eh, resulta que los hombres esperan recibir en el primer lugar que las chicas comida a domicilio y las mujeres quieren que las lleven a cenar. Eso fue lo que pasó... Ayer para el, el Día del Amor la Amistad. Y también 50 dólares en lo que más o menos se gastó en cenas románticas. Ay, wow. que eh, Y también eh, lo que viene siendo, dice, promedio menor, planear gastar 35 dólares en restaurantes. 15 dólares más o menos... comida rápida. 15 varos. Sí, güey. Pues esos, güey Ese los, viene con la tarjeta de... Los ardoches, güey, te cobran más que lo que, sabe, la comida. Sí. <risa> ¡No vemos! Oye, ¿qué tenemos para hoy, brody? ¿Cuál es el menú? Que no tenemos! Tenemos ahorita los... Eh, viene Charla calientes por ¡Chivas! Chivas se pone a mendigar como <risa> pobres a que les compren camisas. Eso, regresar. <risa> Oye, ¿vas a hablar de las chivas quieres comer? Tienes, Ay, hambre. Tienes hambre. Ya saben que cuando hablan uno de Chivas dicen, esos son los que te dan de comer. Lo mismo dicen los Tigres y los otros. Imagínense, yo estoy yuta que reviento. Bueno, señores, charla caliente sports. América ganó muy bien, sin ayuda del árbitro. Y también el Pumas llora. Tenemos lo que dicen los eh, Ese Pumas. no es igual. Es, nos robaron un gol, ¿cuál llora? ¿Tienes Oye, desde Washington, Donald Trump irá a la cárcel, sí o no. Ah. Es Esquivel nos va a decir lo que pasó. Aunque muchos dicen que Don Trump ya la hizo, van a ver lo que pasó. Ese es el circo al que se dedica Jesús Esquivel, la choco también. Los super amigos, eh, ¿qué más, Brody? El chocolatazo, no pueden faltar, las macadas. Héctor Zagal eh, nos va a hablar de cuando fue que mandaron a ejecutar a, a Guautemo. Este Hernán Cortés llegó y dijo, te voy a matar, hijo de tu. Le dijo así, te voy a matar, hijo de tu. Porque habla español, ¿no? Dijo, oye, tío, te voy a matar, hijo de tu. Así le dijo, y le hablaban de Nahua, eso no sé Y luego de eso Vamos a ir con Laboratorios Yayo En Laboratorios Yayo tengo la parodia donde <ríe> A ratito les digo mejor Y la MS estuvo con nuestros Radio Escuchas Y tenemos lo que, un pedacito de lo que pasó Y también vamos a subir el video al ratito De lo que pasó con la banda MS Y los ganadores, a quién le echó más chido yeah. sí señoras, y sí señores. Uh -huh. Escuchando el show de Erasno y Chocolata Bueno, y viene mi segmento, el más importante Ya te lo mencionan, Edobi chistes, el chocolate. Soy el maestro, vi que es un gran tipazo Show de Erasno y la Chocolata Lleno de locura, suenan divertido Y volando el tiempo A mí se me pasa cada vez Que escucho el show más chido Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now in español, hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como Do dogs know their dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On and Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de las Noy Chocolata. El machido para escuchar el de no el chocolate a toda hora y en cualquier lugar. La charla se calentó, se calentó, la charla se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, ven, mi chocolate, se calentó. ¿Eh? Señores Bárbaro. ganó el América por eso va a haber hoy charla caliente de Aras, ¿no? De pura suerte también. Ah, pues ustedes cómo les gusta pues calentar a la raza. Es que cuando pierde ni siquiera respiras, no dices nada. No, no, no, oh, y el ranchero chido a quién le va? Pues ahorita le damos pues al Mazatlán, somos pues el Morelia Morado. <risa> ahorita somos el Morelia Morado porque pues el Mazatlán viene siendo pues Es como si tuvieras una mujer, te divorcias y luego se hace operación, espera la misma. <risa> <risa> y perdieron contra el San Luis, ¿qué equipo? ¡Es Morelia Morao, pues! <risa> <risa> ¡Señoras y señores! El América ganó, Santiago Solari dice que. Pues que el partido hubiera estado mejor, pero que. Pues la neta estuvo difícil. ¿Por qué no dices que el América jugó muy mal, que le ayudó el árbitro y que no era expulsión, que tenían que ir al bar y que también el, el Querétaro con 10 jugadores desde que empezó el juego y apenas ganaron, Brody? A ver, a ¡Qué ver. vergüenza! logramos, logramos, logramos eh, imponernos al final, ¿no? Cuando es cierto que el, el partido lo iniciamos lo iniciamos bien, hoy iniciamos bien el partido, es Querétaro, de todas maneras, es un equipo que viene muy bien y, y que propone una cosa distinta de los partidos que, que habíamos enfrentado antes y, y nosotros lo arrancamos bien, luego eh, la expulsión, evidentemente, suceden cosas, eso, la expulsión misma y, y que Querétaro cambia completamente la manera de jugar y se encierra, como es como es lógico, y luego cambia el esquema también y... y lo... A ver, Erasno tu, tu, <risa> tu técnico que trajeron de España está diciendo, le íbamos a dar con todo al Querétaro, pero como hubo una expulsión ya ellos echaron para atrás entonces ya no era, no era fácil. O sea, señores, lo que pide cualquier técnico, cualquier jugador es ojalá y les expulsen uno, el, el Solari, eso lo está excusando como no pues expulsaron uno, entonces cambiaron su táctica y ya no pudí. ¿Qué es esto, Brody? ¿De verdad ese cuate viene desde tan lejos para decir eso? Eras no así es, abiertamente. Es y... hijo del piojo, qué bro. No, oh, qué bárbaro. Yo sé que lo que están hablando ustedes es hate, se llama odio, Obvio, odienme pero ¿cuál más. Hate esa no, realidad. ¡Odienme más! ¡Ah! Ese no es maldito odio. ¡Odienme más! Con, con menos jugadores, una tarjeta roja. ¿Qué opinan esta? de las excusas? Las pues excusas. Que está muy mal, las ponen los perdedores. Bueno, entonces escuchemos a Pumas. ¿Qué dice el técnico de Pumas, Déjame, señoras y señores? Nosotros. El técnico de Pumas, a ver qué dice. No tenemos nada. Uno dice de que hay una obstrucción. Él nos dice de que hay una obstrucción. Dejando al jugador de Toluca. Y que eso provoca que es eh, una falta, cosa que es, ya vimos el video, lo vimos ahí en vivo, cosa que es totalmente fuera de, de, de lugar, era un gol legítimo. Sí, creo de que hoy el partido podría haber sido otro si, si el VAR no se equivoca. Sí, eh, espero que ¿Vale, también. Wey, eso sentido, se le ponían al pie, juez! Eh, no solamente nosotros, estamos domingo a domingo haciendo un gran esfuerzo. Y quiero saber si, si tanto el presidente de la Comisión de Árbitros como el VAR Eh, por resultado, se quedan afuera como nosotros, sin trabajo. ¡Ay, qué buenas palabras del técnico. Por supuesto. Yo estoy ahí de acuerdo. Cuando se equivocan ellos, los del bar y todo, ahí ellos los expulsan, los dejan fuera. Dicen. Pierden su jale. Pero ahí están, ves, güey, hubo una injusticia. Uno habla cuando hay T injusticia. Total, es que fue un golazo de bigón, O sea, la verdad, ¿por qué, ¿por qué rebataron ese golazo de era Pumas? Era legítimo. Totalmente. Pero ya vieron, ¿contra quién era? Ah, pues con los diablos. Y, y, ya ven, ¿y qué van a decir? El Toluca, compra, Arby. No, hombre, esto hubiera sido contra la América, ahorita ah, no. estuvieran, no, la América, pasa con todos, muchachos, entiendan. Ahí es donde yo digo que Cristante tuvo que haber salido a decir, ¿saben qué? No le quiten ese gol a Pumas, regrésenselo y que ellos acepten. Ay, que, que se la Ay sí, güey, vas a El, acep... El aceptarlo es <ríe> ser parte del fraude. ¿Eh? Entonces, quisiera de que para todos los equipos sea más, más legítimo porque ahí nos sacaron un gol. Que cambiaba el partido. Ay, cositas. ¿En qué lugar van Pumas? Garbanzo? Vamos en el 12 o 13, pero vamos. ¡12 va o 13! Va empezando, va empezando el torneo. ¡En el 12 o 13! Apenas va. Pero a veces ver. ya aparece Laura en América, bro. Ya. ¿Qué pasa, dónde está en la tabla? Ya te quiero ver cuando empieces a perder y que te quedas calladito y enojado. ¿eh? Yo el sábado dormí en la.. Yo traí un frillazo el sábado en la noche okay, y dije, ¿por va. qué? Es que cuando estás allá arriba da unos, unos aires fríos. ¡Ah! Eres verdad, eres insoportable. Dios. ¡Eres insoportable! ¡Ay, ay, ay! ¡Toluca y América allá arriba ya estamos, los diablos! <risa> Oye, Brody, ¿quién más habló? Oye, hablando de, de cosas. La Chivas. No, no, no, no. No, no, no, señores. Chivas no ganó porque no le expulsaron un jugador a Necax. es que Chivas, para ganar, tienen que expulsar a un jugador del otro equipo. ¡Oh! Señores, tengo hambre y quiero comer. Y acuérdense que Erasno. para poder comer tiene que hablar de las chivas, entonces vamos a hablar de las chivas porque tengo hambre. ¿Listo para aprenderse de, de las damitas? No, no, no. Eh. Oigan bien, señores, dan lástima las chivas, porque el dueño de las chivas, un vato le dice, a Mauri, regálame una camisa de las chivas. A Mauri Vergara le dice, ¿por qué mejor no la compras? Ocupamos que compren camisas. para yo poder comprar jugadores. Esto dijo a Mauri Vergara, dueño de las chivas, oíganlo, pidiendo limosna. A ver, me podría regalar una playera a las chivas, si te la compras yo te consigo que te la firmen. Pero no puedo andar regalando playeras a todos, menos ahorita. Al revés, necesito que apoyen, compren camisas para los refuerzos. <risa> el América no tiene lana, el América no ha contratado jugadores chidos, pero no anda ahí. Donas carga, por favor. No, porque mendigando, no. que mendigando, no. Pero está bien, Eras, no, está bien. Está bien. Que, sí. Pero güey, está bien. Además es, es una nueva era, es un nuevo dueño, está, wey, joven. está joven. Pero gara no jamás haría eso. Claro, ahorita los jóvenes son puro go found me, este OnlyFans. ¿Por qué no hace un OnlyFans, güey, donde los de la Chivas se encueran y enseñan <risa> un cosas? OnlyFans. Para, un OnlyFans para comprar camisas, güey. Oye, o sea, ah, por ahí escuché de una locutora que tiene OnlyFans y se encueró toda, ¿no? Ah, ah, ¿Erasito, sí. tú la conoces? Sí, yo estoy inscrito en OnlyFans de ella. De... ¿En serio? Sí, todo, güey. No. Es... No. Una locutora muy cercana por aquí que conocemos. Ah, choco, la Choco, no. Enseña a Brody hasta el amiguito, lo trae jugando con él, ¿eh? En OnlyFans. ¿En serio? Oye, pero esto que tiene que ver con charla caliente, sport. Charla de caliente, que... entendiste. Ahora todo tiene sentido. Bueno, Mari Vergara, es que OnlyFans puede poner only, only fans. Ah, yeah, oigan, a OnlyFans. Ah, ya. de la chiva. Oigan, Busetich, hablando de excusas, de técnicos con excusas, oigan esto. Mira, sin duda alguna fue un partido que no quisiéramos jugarlo de esta manera. Sabíamos que el equipo de Necaxa iba a golpear, Sabe que nos ha costado este parado. Sin embargo, este supimos remar contra Corriente. Oigan esto, Necaxa sabían que íbamos a jugar así y sabían que nos causa problemas esto. Y ellos así jugaron. No. Fíjate lo que dice en vez de decir, hay que cambiar la estrategia porque eso se nos complica. No. Señores, los de Necaxa, ellos sabían, ¿eh? Díganles que no, por favor. Una llegada en el primer tiempo... ...y nos hacen un gol por el medio de las piernas... ...y ciertas equivocaciones ahí que tenemos. O sea, ese no cuenta. O sea, llegó Necaxa y tiraron una vez... ...y fue por abajo a las piernas. Téngalo eso en cuenta, por favor. Y por supuesto, este... ...después es remar y remar, remar contra la corriente. Y luego, un autogol... ...que nos pone contra la pared... ...y vuelve otra vez el equipo de ellos ...a echarse atrás... O sea, el gol, el autogol cayó por algo. Los presionaron, alguien tiró, alguien la de por algo cayó el entonces él dice que por eso, güey. Les metieron el segundo y ellos al minuto 94 meten el gol, hasta que dijo, ¡acábalo cuando anoten." Y lo que normalmente a veces pasa, los, el manejo de tiempos no es lo que quisiéramos. Buscamos por todas las formas llegar al frente y bueno, yo creo que la perseverancia tiene su virtud para poder eh, obtener este resultado que No es lo que hubiéramos querido. Eh, no nos llegaron. Prácticamente terminamos con dos defensas. Prácticamente los demás son volantes. Oiga no, y... bien. dice: no. no nos llegaron. Señor Bucetich, pues dele gracias a Dios porque cuando llegaron les metieron goles. Están echando a perder a Bucetich no. en ese equipo. No eh, se pasen de lanza. Exactamente. Oye, este señor no hablaba echando, así. A, a Bucetich no hablaba así. Ese señor no hablaba así. Igual equipo de las excusas Es el Rey Midas del fútbol mexicano. No puede hablar así. Está echado a perder. No empiecen con que es hora de verle los codos a Bucetich. No empiecen, brother. Es hora de verle los codos no, a Bucetich. No, no eso. No, no, no dos a dos empató Chivas con Ecaxa. Qué madre. bárbaro. Tigres Bucetich. juega con el Cruz Azul el miércoles. Vamos a ver aquel equipo que casi le gana al Bayern Munich. Nah. Va a golear al Cruz Azul. Si tienes contra el Bañilcitos, qué bárbaro. a golear al Cruz Azul. El podcast de arsno y chocolate. El machido para escuchar el podcast de arsno y chocolate a toda hora y en cualquier lugar. Escuchando el show de us, no el chocolata me divierte ni la risa nunca para, comparo 10 chistes, el chocolate, soy el maestro, Dobby que es un gran tipazo. Show that no hill. Bueno, estamos de regreso en el show de las de la chocolata. Oigan, resulta de que Donald Trump eh, lo, le hicieron el impeachment, ¿no? Que se llama para eh, llevarlo. ¿Qué iban a hacer con él? <coughs> Perdón, ¿qué? ¿Dónde le iban a poner? ¿Dónde le iban a. ¿Qué iban a hacer con Donald Trump? Vamos hasta Washington, ahí está Jesús Esquivel Y Donald Trump ¿Podría estar en la cárcel? Seguramente sí, ah, ¿no? Bueno. Seguramente ya lo van a encerrar en la cárcel O lo van a culpar de algo para que ya no sea presidente Él me dijo que empezara con esta canción Así que vamos a escuchar Muy aguada, ¿no? Los labios como tú, Garbanzo, no puede hablar de cosas aguadas, ¿ok? <risa> ok, bueno, Jesús, tu canción, ¿qué pasó con Donald Trump? ¿Ya está feliz, no le, no le hicieron nada ¿O, o fue juzgado como esperabas? Pues mira, eh, lo exoneraron eh, porque no lograron los demócratas conseguir los 67 votos que se requieren por la Constitución y después de que se llevó a cabo eh, el conteo de los sufragios Eh, creo que los republicanos demostraron la doble moral que tienen, porque Mitch McConnell, el líder de la minoría republicana, después de que ya había votado porque no castigaran a Donald Trump, dijo que no había duda, el presidente o el expresidente ahora era el responsable del ataque al Capitolio del 6 de enero, pero que le deja ahora la justicia federal de los Estados Unidos, el que se haga cargo de Donald Trump. Y es que Choco eh, McConnell se refiere, y otros republicanos que también hablaron después de haberlo exonerado, a que al exmandatario eh, le están preparando algunos sustitos judiciales. Vamos a empezar por el estado de Georgia, en donde ya se está llevando a cabo una investigación federal por haber intentado manipular Un fundamento al sistema electoral en Georgia. En el distrito de Columbia, en la capital de los Estados Unidos... ...se van a presentar demandas de personas que salieron heridas... ...por parte de los oficiales de la policía del Capitolio... ...y por los muertos que hubo en el ataque al Congreso. Y en Nueva York, de las pocos que se saben... ya sabemos que el -Oye, oye Choco, genera... eh, perdón Jesús eh, tú, pedi tú pediste esa canción romántica de Gipido y otra canción para seguir escuchando a Jesús, a ver eh, aquí está, esta canción para seguir escuchando a Jesús y dice así Choco vamos a escucharla para escuchar esta información a ver, ven. No, ¿por qué pones a música ver... de circo? No. ¿por qué música de circo? Ahora sí, sigamos escuchando este circo eh, mediático, señores. Eh, este, muy bien, sí, ¿a de Jesús. No, pero todavía qué no termina esto. Qué ah, todavía a veces... no, por eso no. digo, sigue el circo, ¿no? No, no, no, no, no pero no, no, no, no. a el, ver. El, okay. circo, el, el circo ya se terminó, el que sigue mareado es el que pidió la música de Carrusel. Estoy hablando de, de, de Estoy hablando de demandas judiciales. Y les decía que en Nueva York, el Procurador General de Justicia va a abrir el caso... No se olviden que Donald Trump nunca dio a conocer su estado de pago de impuestos. Entonces es ahí donde le van a sacar, eh, pues los adeudos que tiene con el Departamento del Tesoro, con el IRS y la intención que tiene todo esto lo dijo Mitch McConnell. Por eso decía la doble moral, Choco. Espero que tú entiendas. Oye, ¿cuánta, de que ¿Cuántas dice... personas necesitaban votar en contra de Donald Trump para que fuera enjuiciado esto que acaba de pasar? 67. ¿Y 67, cuántos republicanos le voltearon bandera? Siete, nada más. Fueron Siete. 57 Uy. votos contra 43. Pero, eh, ¿sabes en qué se escudaron? Por eso se habla de la doble moral. Porque la Constitución dice que para un juicio político, si es declarado culpable el eh, que sea acusado, el, el, el, la multa, digámoslo así, es que te suspendan del puesto que ejerces. Como Donald Trump ya no era presidente, los republicanos dijeron: pues es que no tiene caso para qué lo, de? aunque sí fue culpable, pero pues ya no está en la presidencia, ¿qué le vamos a hacer nada? Y es ahí donde la gente desconoce lo que ocurrió. ¿ves, ves, ves, es el circo pero, donde te digo, si no. ya sabían entonces ¿para qué hacían todo esto. Pero Jesús que qué no, que no el, el plan era entonces para que no pudiera otra vez postularse en las elecciones en cuatro años. O es, sea, es, es, eso es a lo que a lo que voy. Eh, ante la falta de quórum y que los republicanos cerraron filas, los demócratas, precisamente para evitar seguir con el circo, eh, como dice Doggy, ya no convocaron o invocaron, como quieran, a la enmienda 14, que esa no requiere 67 votos, sino nada más 51, la simple mayoría con la cual hubiesen vetado de por vida a Donald Trump de volver a participar en una elección federal, para el puesto que fuera, y de dirigir un partido o movimiento político. ¿A qué le apuestan los republicanos? A que si le salen demandas judiciales a Trump, ya sea civiles o criminales, se va a desprestigiar. Y me parece que la apuesta de los republicanos ah. está un poco equivocada, pues porque por Donald Trump votaron más de 74 millones de personas, no hay que olvidarlo. Y creo que la elección de, del 3 de noviembre, Choco, dejó clara... mente que hay una erosión social en los Estados Unidos dividida entre la gente que votó por Biden y los que votaron por Donald Trump. Muy bien, lo de Donald Trump pasó este fin de semana, no culpable, ahora lo que sigue son lo que acabas de, de comentar. ¿Cómo se ve que va a salir de esas eh, demandas que tiene, lo de Georgia y las otras cosas? Pues ahí hay que ver sus abogados y cuánto dinero está dispuesto a gastar, eh. Recordemos que en el último informe financiero Piedre, sí, no le van a acusar de nada, ya, mejor vamos a ver qué está pasando en otra cosa, Choco. Tú, a ver, Si ya tienes allá al oráculo, no sé para qué. Eh, no puedes, puedes decir malas este. palabras en el show. ¿Cómo que ahora? No, oráculo le dijo Choca, oráculo le dijo Drácula. Ey, ey, no, no dijo, no dijo ese. El Orácula. adivino, el adivino oh, dice que Drácula. Ah, eso es oráculo. Pensé habló, que... habló el diablito. El diablito sí sabe. Ey. ¿Qué ibas a decir diablito? De qué? de qué. Hoy no más! Mm, no, no, no. no. No, eh, eh, miren. ¡Malditas ya, ya, las aras! ¡Malditas las aras! Ya, ya con seriedad, una demanda judicial en los Estados Unidos no es cualquier cosa, y más si viene de un estado. En Nueva York, si le, le sacan el tema de los impuestos, eh, lo hemos dicho varias veces, Choco, en tu show, que... es más fácil que te perdonen un asesinato que el que no hayas pagado impuestos en Oye, Estados Unidos. Oye, pero también nada más puede pagar los impuestos si es que es culpable y ya, ¿no? No, no. ¿No? Eh, okay. La evasión de impuestos eh, la pena incluye siempre cárcel, mm. siempre. Más allá de que tienes que reembolsar el dinero que le debes al fisco. Wow, o sea, pero reembolsar, siempre... pagar y toda la penalidad y además cárcel. Exactamente. Eh, con el por eso con el el, el IRS poca gente llega a meterse al nivel que sea. ¿Sería, ¿sería Donald Trump el primer presidente estar en, en la cárcel o ya ha habido otro en la historia de Estados Unidos? Hasta donde yo entiendo no ha habido nadie eh, que haya estado en la cárcel acusado de un delito no, eh, no, como este, de evasión fiscal, pero eh, también también se le vienen demandas criminales en el caso de los las personas que fallecieron en el Capitolio. Miren, señores, eh... Lo mucho que le va a pasar a Donald Trump es culpable y va a ser cárcel desde su residencia, la cual mide hago. como Los Ángeles de grande <risas> y tiene que estar encerrado en su casa domiciliario, no, eh, arresto a ver, domiciliario. A ver, eh, no, no hay arresto domiciliario aquí. Digo, entiendo lo que dices eh, y creo que haces muy bien eco de lo que está ocurriendo en México, de lo que deberíamos recriminar. Pero en Estados Unidos no, se me va a... siempre se me olvida el nombre, el apellido de esta mujer que se llama su primer nombre era Leona era de las grandes magnates del de sector eh, de la construcción en Nueva York, era dueña de muchísimos edificios y recuerdo muy bien que fue en la época eh, principios de los noventa que descubrieron la señora era mayor de edad que no había pagado impuestos eran si, por ahí de 300 millones de dólares que no había pagado el impuestos wow. Se ofreció pagarlos de nuevo y le dijeron, sí, pero te vas a ir a la cárcel. ¿Estás hablando ah. de, de, de, edad. de, de Queen of mean, Leona Hamsley? Ella, ella estuvo en la cárcel, efectivamente, y aunque pagó, tuvo que ir a la cárcel siendo mayor de edad. Por eso les decía, eh, aunque suene a broma, si hay alguien, hay una entidad del gobierno federal a quien le debe uno temer, si no ha pagado, es a la IRS. Porque siempre es un delito federal que se paga con cárcel, aunque reembolses el dinero. Y bueno, esa señora salió de la cárcel, ya mucho mayor, se murió. Es el Vester pero... Gordillo de Estados Unidos, si le miran la cara, es el Vester Gordillo, la cara, mira. El cortecito de, de pelo, Omin, La reina del mal, del mal se llama Choco. ¡Qué bárbara! Muy bien, bueno, oye, eh, Jesús... Pero y... ya la vas sí. a terminar para que vean. A ver. Eh, cuando salió de la cárcel, eh, y que... Se quedó con dinero del coraje que tenía. Le heredó toda su fortuna a un perrito. No. Ah, es esta fama. Bueno, ya la conocí más por eso que por lo otro. Pues ahí está. Es que ustedes manejan el dinero con los anima animales, choco. ¿Y esos güeyes pues cómo sí, yo te pagan soy taxes terreno? es la que les pago a ustedes, ¿no? ¡Ah, qué regalo! ¡Ah, qué risa! <rey>, ¡Ah, <¿verdad? risa> qué sí te ríes, Jesús, risa! ¡Ah, qué risa! ¡Ah, qué risa! qué risa! qué risa! qué risa! qué risa! qué risa! qué chistoso! qué risa! Bueno, Jesús, te agradezco mucho la plática, ojalá que haya sido un excelente fin de semana del, del Día del Amor y la Amistad y que hoy, ojalá y tengas mucho amor por el resto de, del año. Pues eh, lo que esperamos tener es salud en estos momentos de COVID-19, que es lo más importante, ya el amor ya veremos. Bueno, también, qué, qué aguados son no, ya, Se está acabando el romanticismo ya Que siguen a estar vivos sin amor ah, ¿Dó ¿Dó ¿Dónde amor? te seguimos? En las redes sociales, Jesús es, J. Jesús Esquivel En Twitter Y J. Jesús Esquivel En Instagram, todo con minúsculas Vamos a poner la música para despedirlo Ay, no puedo... Qué bárbaro, qué bárbaro Señores, señores, fue un capítulo más de ahora sí te vamos a agarrar. Ahora sí te vamos, ahora sí vas a ver para que la raza se emocione, para que la raza diga bravo, ya lo tenemos. Estúpido, N, regresamos, oigan. Tenemos los super amigos regresando y tenemos pues las nacadas, para que nos llamen, nos cuenten sus nacadas del fin de semana. Además el chocolatazo, Héctor Zagal nos habla de cómo fue que Hernán Cortés mandó a ejecutar a Cuauhtémoc. Así es, y también lo de la banda MS, lo que sucedió, parodias, el doggy y mucho más. Ya volvemos. ¿Qué onda, primo? Primo, aquí Erasno. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado. Y por tiempo limitado Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo 3 dólares. Óiganlo bien. Vayan a harris.com diagonal Erasno para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo solamente 2 dólares por cartucho ya la usé y les digo algo nada de irritado, buenas navajas pura calidad, vienen de Alemania ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com así que garantía de reembolso del 100% así que oferta limitada vayan a harris.com diagonal erasno El podcast más chido para escuchar. Era muy la chocolate para escuchar. Es el chomachido para escuchar para acariciar el podcast más chido. Señoras y señores, ya están aquí para el chomachido de las tardes. Ellos son los super. Amigos, <risa> Don Toño y Don Chente. Ay, queridos hermanos, me saluda el marro de Zacatecas. Ay, cuando pienso en el amor, solo le digo, chiquita: El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te extraño mucho, querido hermano, mucho, mucho. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Uh. Aunque trato de olvidar que cada día te extraño más. Bueno, ya voy a la tierra, queridos hermanos, porque se me oye cantando esa canción, florecita, se va a enojar. Y es que yo estoy pensando en Angélica María. <risa> <risa> Angélica María, queridos hermanos, yo la quería mucho. Mucho, mucho. Voy para la tierra. ¿Te parece la pila de Ay, cuando quieras, tu afilador. ¿Cómo estás, querido hermano? El más rorro. El, el más rorro de Zacatecas soy yo, querido hermano. El más rorro de todos los rorros. Es más, querido hermano, Pepe es más rorro que Alejandro. Oye, te oigo, te escucho muy contento. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Me tiemblan las manos, me muero de emoción. Tuve mi noche romántica, querido hermano. Tanto tiempo esperando una noche romántica con florecita, con todo, querido hermano. Ahorita me dijo, oye, oye, mi rorro. ¿qué es el chango rosado? No digas nada, no hagas caso, deja de meterte de meterte al internet. Oye, eh, quiero preguntarte cómo fue tu primera vez. Cuando fuiste a... Tu primera vez cuando fuiste a... Que moriste... ¿Cómo sentiste ese momento? De, de morir y de repente llegar... De llegar al cielo... Y luego... ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue? Porque entre más pasa el tiempo... Más me está... Dando la curiosidad... De cómo... cómo llegaste Antonio y, y cómo fue todo eso, si tenías que llenar una forma de migración o algo ah, <risa> era una forma de migración querido hermano. de aduana ¿oyes? yo quiero decir si hay la aduana, si te tienen que traer pasaporte o tú nomás llegas y ya ahí no sé si Por eso quiero que tú me digas Te voy a platicar, querido hermano Hace muchos años Muchos años, querido hermano Se fue el mar rorro El más rorro de la tierra, querido hermano Se fue Y ahí llegué Yo me acuerdo que llegué, querido hermano Y llegué al cielo Y llegando me dijo San Pedro, pásale Pásale, rorro Porque él sabía que yo era muy rorro Y me dijo Quiero que, que comas algo. Le dije, si sí, quiero comer algo. Y me dijo, abre el refrigerador, ahí tenemos comida. Ahí está un sal, ahí está un, una barra de jamón. Food. ¿Paquetatas? <risa> Le dije, ya llegué. Abrí el refrigerador, querido hermano. Ahí estaba una barra de, de jamón. Había queso amarillo, querido hermano. Y había ahí lechuguita. Saqué la lechuga, querido hermano, y el jamón. Le dije, oye, no hay pan. Dijo, sí, ya sé de, de dónde vienes de México, ya sabes de cuál pan quieres. Ahí está. Le dije, oye, pero ya no tiene losito. Dijo, ya vienes sin osito. Agarré, mi querido hermano. Agarré el pan. Le eché. ¡Ay, Gelman! Le eché ahí, querido hermano, para no equivocarme. Le eché la mayonesa. Le eché pedacito de jamón Y le puse quesito amarillo Lechuguita, querido hermano Le puse, porque quería estar sano No voy a hacer que me enferme y me vuelva a morir Y le puse ahí Mi jamoncito y le mordí Y le dije, oye ¿Qué hay más para allá? Me dijo, no hay nada Le dijo, yo escucho como música le dijo, San Pedro, no te preocupes, Rorro No hay nada Le dije, es que yo escucho música Dijo, nomás porque eres el más rorro Te voy a decir que hay allá Allá está el infierno Y dije yo, se oye música en el infierno Se oye música en el infierno, desgraciado ya, Dijo, sí Quiero ver Dijo, no puedes ver Quiero ver y que llego, querido hermano Dijo, San Pedro, no, te voy, te voy. Y ya, míralo Y voy viendo, querido hermano Una parrilla, querido hermano Comía una milla de largo. Puro mezquite, querido hermano, en la parrilla. La lumbre olía bonito, pura carne. Pura aguja norteña, querido hermano, filé el miñón. Le echaron ahí tep. Estaba una banda, querido hermano, a todo. Ahí se veía. La banda, pura música bonita de Antonio Aguilar tenía. O sea, que música tuya. Música mía, querido hermano. Le dije, ¿aquí qué es? Me dijo San Pedro es el infierno. La música en vivo, querido hermano, bailando. Ahí andaba Jenny Rivera, ahí andaba María Félix, querido hermano, Pedro Infante, toda la bola, un fiestonón, querido hermano, una parrillada, aguja norteña, carne de todo, querido hermano, mujeres bailando, había un poste. había, había muchos carros quemando llanta. ahí de todo, querido hermano. Ahí <risa> andaba Jenny Rivera, toda la bola, querido <risa> hermano. Ahí andaba, ahí andaba. Graciela Beltrán, todas. Esa... que Graciela, no, oye, Graciela Pero, Beltrán Graciela Beltrán no se ha muerto Es lo que ustedes creen, querido hermano a... oh. Ahí andaba Michael Jackson y siempre. Todos ahí andaban, querido hermano Y le dije, oye A ver, ¿por qué en el infierno, San Pedro? Oh, oh. Qué fiestonón ¿no tiene, desgraciados ¿Por qué hay una fiestota ahí en el infierno, querido hermano? ¿Y por qué aquí en el cielo... no más son sándwich. Y me dijo San Pedro, te voy a decir la verdad, me puso la mano en la espalda, dijo, "Ay, Toño. dijo es que en el San Pedro, es que en el cielo no más somos tú y yo para qué hacer todo este desmadre." Ay, <risa> <risa> <risa> <risa> el tiempo pasa, el yo doy la chocolate. <risa> Estás escuchando el podcast más chido, Eraslo la Chocolata mundial. Este es el podcast más chido, es Eras mi Chocolata, es el podcast más chido. Chocolatazos y parodias Todo el día Y el maestro Dobby Que te da consejos de la vida Es el podcast que te trae Lo que te has perdido En Erasno y la Chocolata El show más chido Este es el podcast más chido Es Erasno y Chocolata Es el podcast más chido Es Erasno y Chocolata Millones de descarga El show más chido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 Señora, usted es la amante Si usted el 14 de febrero le dieron algo, usted es la buena Qué padre, ok, luego? <risa> no digo, si usted no recibió nada, usted la esposa Ah, qué poca, qué poca, brody A ver, ¿qué pasó con Obrador Eras, no? Oye, Choco, pues ya inauguraron el aeropuerto que es eh, Felipe Ángeles No el aeropuerto todo, es la base aérea Y la gente empezó a decir, oh, el aeropuerto de México, miren, parece la bodega rená. Es, es, es una mentira. Claro, esa es una mentira. No es exacto. Entonces, señores, pues eh, bien, ahí se inauguró... Llegó el aterrizaje de unos aviones, Viverobús, Interjet... Ahí fueron los aviones de México. ¿Todavía hay Interjet? O oh, yo no sé, los aviones de Viverobús, de autobús... Wow. Todas esas. Ahí llegaron Choco y pues ya se vieron las críticas y Obrador, ahí está. Pues bueno, habló esta semana, esta mañana. El presidente de México... Y dijo, Choco, que le está pidiendo a las a Naciones Unidas que no sean gachos, güey. ¿Qué onda con las vacunas? Porque las vacunas las está acaparando Estados Unidos. Hoy lo que dijo. Ya tenemos la vacuna, nos cuesta mucho conseguirla porque sí hay mucha demanda, es poca la producción. Dos eh, gobiernos que producen las vacunas se las... Eh, Guardan, por ejemplo, eh, Pfizer. Todo lo que produce en Estados Unidos es para Estados Unidos. Nosotros la vacuna Pfizer la recibimos de Bélgica. Sí, ¿verdad? Aún cuando hay fábricas de Pfizer en Estados Unidos, ellos no pueden utilizar esas vacunas. Nosotros las traemos. Y se tuvo que hablar con la Unión Europea porque también querían que no salieran de Europa, que es algo que debe de ver la ONU. Provecho. Tiene que llamar a una reunión. urgente para que no haya acaparamiento de vacunas, porque faltan muchos países que no tienen acceso, que no tienen posibilidad, y que se apure el mecanismo que se creó a propuesta de una resolución de México, que fue aprobada por unanimidad, casi por unanimidad, para que la ONU concentrara vacunas de todas las farmacéuticas y pudiese la ONU ofrecer esas vacunas a todos los países. Wow. Increíble, ¿no? ¿Por dónde empiezas? A ver, Choco, y lo dicen que uno es anti-AMLO. Yo soy pro vida. Pero ahí Eras nos escuché que decía no mentir, no robar eh. y no sé qué. A ver, Obrador lo dijo. O sea, no es como que la gente inventó de que él ya había hecho... Hasta hebrar ahí pasó, dijo, ya tenemos cuántas vacunas, ya firmamos tantos contratos, nos van a llegar las vacunas y todo este rollo. ¿Va a hablar a la ONU? ¿Por qué el señor no habla con las compañías que según hizo sus contratos y digan, nos está faltando y no cumplieron su contrato? ¿Es una o sea, que eso fue una mentira. No. Fue una mentira el decir, ya tenemos las vacunas. Ahora, Estados Unidos está haciendo su trabajo de gobierno y otros países, y es verdad. Es los que tienen más dinero se están quedando con las vacunas. Pero... y Si Obrador no hubiera... Si esto que dijo ahorita lo hubiera dicho hace meses, entonces uno ya cree, pero mintió la primera vez siendo que ya tenía las vacunas listas. Ese es el punto, nada más. Bueno, y, y también, Choco, hay que recordar que el eh, mismo Obrador, eso sí ya no sé cómo lo vea la gente también, ¿eh? Parte del abastecimiento que le tocaba a México, dijo él, no, no, no, no lo manden todo, mándenselo a otros países. Es que, que... Fue, una, fue una mentira, garbanzo, entiende, eh, Brody. O sea, pero, pero entonces... O, o sea, ¿tú qué? crees que iba, venían las vacunas para acá? no. Pueden este la ONU, las Naciones Unidas, la OMS que dijo llévenlas para allá. Te creíste. Pero, pero bueno, él lo dijo, es el presidente, ¿no? Tiene que ser verdad. O sea, lo dijo en una asamblea pública. Bueno, eh, yo, yo lo único que sé es de que hay una gran demanda de vacunas en nuestro país y que hay y es verdad lo que dice Obrador, hay acaparamiento de vacunas. Y tiene que ver un documental muy interesante. de una televisora alemana, donde dice ¿Quién se está quedando con las vacunas? Efectivamente es Estados Unidos, es Inglaterra, eh, los países de primer mundo, ¿no? Entonces les dicen, si nosotros controlamos la la, la, la pandemia en eso, en nada más cinco o seis países, es una estupidez. ¿Por qué? Porque obviamente gente va a viajar a esos lados donde no hay gente vacunada y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que pues, se van a seguir contagiando a la gente, o sea, y O sea, es una tontería. Claro. Sí, y, y, lo, y con, y con el, un virus alterado también, ¿no? Las lo demás. que ellos lo que ellos pedían es de que Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca. Sputnik, todas estas, ellos tienen la patente. Todo lo que ellos pedían era, Ok güey, en África no tenemos la vacuna, no la podemos pagar. En en Asia, en algunos lugares de Asia, países pobres, <coughs> Centroamérica. Está bien, no podemos comprarla. ¿Nos pueden pasar la patente para poder hacer para la gente pobre la vacuna para nosotros? ¿No? Ah, o sea, esa sí no me la O sea, son ojetes. A la, porque estamos hablando de la vida. Bueno, y de mucho dinero no, de por y, medio también. ¿Y, y ¿no? sabes qué, Doggy? Ahí es donde te digo que Obrador tiene razón. Porque, a ver, tú tienes la. Tú sabes cómo garbanzo salvar la vida de una persona. Eh, Entonces tú tienes ya eh, la vacuna. ¿Cómo se hace? ¿No? Claro. Estoy dando un nido que no crees que te estoy preguntando. Entonces resulta de que, como dice el doggy, tú puedes darle a África, Asia, a las farmacéuticas de ahí. Miren, así se hace la vacuna. Les vamos a, para que ustedes la hagan, pero ellos no les importa la vida. Les importa el dinero. Entonces dijeron, pero nosotros ya la creamos y se la vamos a vender en Estados Unidos. Exacto. ¿Cuántos millones te va a dar Estados Unidos? Todos los países ricos, ¿ya sacaste el dinero que invertiste? O sea, ya regálales vacunas o regálales la patente o vacunas, una de dos, para que esos países también se vacunen. Oye, Choco, pero que también a lo mejor no están capacitados para hacerla, ¿no? O sea... le Gra Gracias, dan? entonces mándales a alguien para que lo hagan. No, Garbanzo, ¿cómo que no están capacitados? No, no, no, yo me imagino, wow. o sea, a lo mejor no tienen eh, un laboratorio donde puedan producir... Con los ingredientes que tengan no, que No, no, no, a ver, Garbanzo. O sea, eh, a ver, yo, garbanzo, garbanzo. Eh, es como un cocinero, wey, o sea, bueno, dale, no, es que dale los exacto. ingredientes, no vas a saber hacer lo mismo que el chef, o sea, Hoy no. por favor, aunque te den receta. Wey. No, es que la, la patente, Garbanzo, no es que si están capacitados para hacerlo no, es que quieren saber la clave de con qué se hace para hacerlo. Sí, punto. Sí. pero ¿qué tal si no hay gente? Es que este güey no del garbanzo piensa, cuando dicen países pobres, este güey piensa que es un, te hacen sus cosas en un garage, güey. Bueno, yo no sé, a ver... Entonces, bueno, nos sí. estamos metiendo una plática muy tonta, creo, aquí. Eh, el, el punto es de que estos científicos de otros lugares dicen, ya tienen la patente, préstenlela para salvar la vida de muchas personas que están muriendo. Pero fíjate, Choco, eh, entonces Obrador no está tan mal, hay que hablar con la ONU y decir, oigan, güeyes... Están salvando gente, según ustedes, pero ¿dónde? Porque aquí nosotros nos estamos muriendo en Latinoamérica, Centroamérica, México. Vea, güey? Muy bien, ahora Erasno, ¿admite que mintió? ¿En qué mintió, güey? No, no le digas, no le digas eso al enmacelado. O sea, el haber dicho que ya tenían ellos tanto y se llenaban la boca, aquí tú venís a presentar. Ya tenemos tenemos tantos millones de esto. ¿Sabes a cuántas millones de vacunas va a llegar México por lo mucho, Choco? Cinco millones. que viene siendo no sé cuánto por ciento. puta cero, no sé 0. qué. Sí, eh, bueno, lo importante es de que no, no, mie no mientan los gobiernos y si lo están haciendo. Es político todo esto. Pues muy bien, señores, gracias por haber escuchado esto. Pueden comentar en las redes sociales. Es el podcast chido, yo con ello me río. eras mi la cuando quiera, puedo escuchar.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 Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Colombia. Tenemos a Genaro. ¿Tú le vas a hacer el chocolatazo a Caterin. Ella tiene cuatro meses siendo tu novia solamente por Facebook. ¿Nunca la has visto en persona? Sí, no, no. ¿Ya la has visto en videollamada por lo menos? Sí, por videollamada. Nos vemos también en WhatsApp. Apenas van tres meses conociendo a esta colombiana y ya te dice que te ama, Genaro. Así es, dice pues, a ver qué. quiero saber a ver qué, si sí, en verdad me no, ama no, a mí o vamos a otra quiero hacer el chocolatazo, a ver qué. Tres meses apenas y te dice. A la colombiana que ya te ama. ¿De dónde eres tú, Genaro? Yo soy de, de Oaxaca. Cuando le mandaste la solicitud en el Facebook, te aceptó rápido. Así es. ¿Qué mensaje le mandaste por primera vez cuando te aceptó? No, pues le, siempre ¿no? le digo, hola, ¿cómo estás? Guapa. Me contestó bien, bien, muy bien. Ya nos empezamos a hacer amigos de, de dónde eres, empezamos a platicar y todo. Y yo le dije, soy de Oaxaca. Soy de, bueno, soy de México, le dije yo. Estoy aquí en, en este, California, trabajando, Oh, qué bueno. Le dijiste, soy de México, de Oaxaca, pero vivo en California, aquí trabajo y así empezó todo. Para uh -huh. el relación, ya lo conocimos, nos hicimos novios. Oye, Choco, esta es la mejor pregunta. ¿A qué se dedica la colombiana, Brody? Ella ahorita no, no trabaja. Oh, no. ¿Qué te digo, Choco? Y esta es otra pregunta mágica. Tú, Brody, eres 23 años mayor que ella, ¿verdad? Clásica. ¿En serio eres 23 años mayor que ella? Sí. Muy joven, como 21 años y muy guapa. Guapa, muy joven, 21 años. A ver, colombiana, muy joven, muy bonita, 21 años y está muy guapa. ¿Por qué anda con un señor que está en otro país? Porque supuestamente dice ella de que pues ya tuvo su novio desde de, de su misma edad o un poquito más, dos, no, tres años más grande que ella, pero no no son como yo, de que yo le hablo, soy sincero, bien, lo que es, y, y por eso dice ella de que me dio muy sincero y para eso, por eso quiere, supuestamente quiere ser un. Pareja, por eso se quiere venir ahora en, en marzo. 23 años menor que tú y anda contigo en apenas tres meses, se enamoró de ti y ya quiere estar contigo en meses porque eres muy sincero. Mm -hmm. ¡Huele a fraude, maestro! Seguramente tú le vas a pagar para que vaya a Estados Unidos contigo. Ahí es donde te va a decir adiós ya que le mandes el dinero. Genaro, ¿tú le vas a pagar a Catherine para que vaya contigo a California? Quiero yo ayudar a hacer sus papeles. Que, que va a ser, es decir, la verdad, pues sí lo quiero ayudar. Ahí está. O sea, tú vas a pagar todo el proceso para que ella esté allá y le vas a mandar, pues, todo el dinero que se requiere. Sí, eso sí le voy a sacar. Vamos a hacer sus papeles para llevar para acá. De hecho, ya me hacía solicitud. Ya está el trámite que lo van a entregar el 28 de febrero. Muy raro todo esto. Pero a ver, es muy joven, muy bonita, 21 años. En tres meses ya te dice que te ama. Todo muy bonito. ¿Por qué le vas a hacer el chocolatazo, Genaro, a Caterin? Nomás para, para ver si en verdad... como dice ella, de que le quiere. Quiero saber si, si a mí me va a mandar el chocolate o no. Si no. Solo para ver si te manda los chocolates a ti o no. Vamos a decir, Genaro, que no te los manda a ti o que te niega. ¿Qué vas a hacer? Pues nada, nada más este de, de decirle, ah, pues está bien, si no tienes nadie, pues entonces quién soy yo y pues está bien. Si no tienes nada, pues ya, entonces lo dejamos. A ver, Genaro, ¿me estás diciendo de que si ella no te manda los chocolates a ti o no te menciona, tú vas a terminar con ella? ¿En serio? Uh, sí. Si ella no te menciona, vas a terminar con ella. Así es. Puro cuento, Choco. Aquí se hacen los valientes y después les llaman para contentarse, para mandarles más dinero. <risa> no, yo no, eso sí, yo como que estoy sincero y. Bueno, no se diga más. Entonces, si no te menciona, no te manda los chocolates a ti, Genaro. Caterín, ya la terminas ahorita. Bueno, ahí se está marcando, ¿ok? Que lo marque Lobo. Perfecto, no haga ruido. ¡A trabajar, Lobo. Aló. Aló con la señorita Caterín. Sí, soy yo. Es un placer saludarte Caterin, te estoy llamando de una compañía de chocolates uh -huh. Y tenemos una promoción donde le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas Estos chocolates son totalmente gratis, son para promocionarlos Tú tienes a una persona especial a quien te gustaría que se los hagamos llegar Caterin Ay ah, ya, ya, yo estoy como este conmigo ya Ya sé dónde es oh, ya sabes de dónde te llamamos, Katerin Sí, sí, ya no sé de dónde es. En serio, a ver, ¿de dónde te llamamos? Es que no tengo ahorita la hoja en la mano Pero a mí me dejaron una hoja que es una copia Ah, ok, puede ser también Entonces, ¿tienes alguien especial a quien te gustaría que le hagamos llegar estos chocolates? Ok, bueno, y si puedo hacer la promoción, se si puedo hacer A mi hermana Oh, no A tu hermana, ¿no tienes a nadie más especial como pareja, novio, esposo o algo así? No, nada Con esa voz tan bonita, y no hay un hombre especial en tu vida. Por eso te digo que si se lo puede hacer a mi hermana, pues. No tengo un año así, pues si que la. Pues qué bueno que estés solita y no tengas a nadie, Caterín. Me dan ganas de regalártelos. Ah, pero me lo vas a regalar, para el nombre y La verdad, Caterín, yo he encantado de regalártelos porque me caíste muy bien, pero de verdad no tienes a nadie. ¿a ¿No hay ningún hombre en tu vida? No, nada. Perfecto, entonces te mando unos chocolates a ti en forma de corazón y tú me los mandas a mí, ¿cómo ves? Te a ti. <ríe> Por si no te conozco. Bueno, todavía no, apenas nos vamos a conocer, pero a ti te gustan los chocolates. Sí me gustan. Y a mí me gusta tu voz, está muy bonita. Okay, gracias. Pues la verdad estos chocolates están muy ricos, pero de verdad no tienes novio o esposo, no tienes a nadie. No, nada Perfecto, lo bueno que nos caímos bien Entonces te voy a mandar los chocolates Y sabiendo que no tienes a nadie Pues te los voy a hacer llegar Yo te hablo aquí de México Es la primera vez que hablo a Colombia Tienes una voz muy bonita Ah, okay. Bueno, yo de allá tengo el, a mi esposo allá en México <ríe> A ver, ¿cómo? Sí, mi novio Pero hace segundos me volviste a afirmar que no tenías a nadie O sea, aquí en mi país Porque yo estoy aquí en Barranquilla Ah, ok. Por cierto, muy bonitas las mujeres de Barranquilla. Pero te pido respeto, por lado y distancia. O sea, Caterine, ¿me pide respeto y distancia por decir que las mujeres de Barranquilla están bonitas? O sea, ¿eso está mal? Sí, sí está mal porque yo te estoy diciendo que mi esposo está allá. Quiere decir que no estoy soltera. Oye, pero parece que ahora todo es ofensivo desde que te dije que te hablaba de México, ¿no? Dijiste que no tenías a nadie y ahora... ¿Cambiaste mucho? ¿Qué pasó? Porque eso es lo que me interesó que te pregunté, qué donde venía toda información y todo eso, porque esa no es mi... O sea, como dice conmigo, pero pues... A ver, no nos hagamos tontos, Caterin. ¿Cambiaste cuando te diste cuenta de dónde llamaba? Primero negaste que tenías a alguien, punto. Aquí, aquí en Barranquilla no tengo a nadie. Tú me dices que eres de México, de una vez te digo, no, sí si tengo a mi esposa pues allá, ¿qué tal? A ver... Te pregunté varias veces si tenías a alguien, me dijiste que no, que la única persona especial era tu hermana. Te dije que tenías bonita voz, dijiste que gracias. Te dije que te mandaría los chocolates, dijiste que sí, que estabas de acuerdo. Y cambió todo cuando ya te dije que hablaba de México. Ma, pensé que me estaban haciendo una broma, pero te dije que no tenía ni... Ahora resulta que pensabas que era broma Bueno, pero Tranquilo, tranquilo Olvidemos Olvidemos todo porque al final es una promoción No para que estemos hablando tanto Ahí está, Choco Bueno, Caterina, aquí tenemos a Genaro Que él creía que tú le ibas a mandar los chocolates Que le ibas a mencionar Y pues nos dijo que si no lo mencionabas Y no decías que tenías a alguien Él iba a terminar contigo Y de eso se trató la llamada me dice que de México yo te hubiera dicho sí a mi esposo por eso cuando me dice de México yo te dije bueno a mi esposo bueno la idea es de que si tienes a alguien especial no importa dónde esté lo mencionas y no lo mencionaste Porque pensé que me estaba haciendo una broma. Bueno, Genaro, todo lo escuchamos. Es una realidad que iba a empezar a coquetear ahí con el lobo hasta que se enteró de que él estaba en México. Pues dijo, ah, puede ser que él conozca a Genaro y por eso se detuvo. De hecho, se hizo la ofendida. Dijo, no, me faltes a respeto solo porque dijo el lobo que eran bonitas las chicas de Colombia. ¡Fraude! ¿Qué opinas de esto, Genaro? No, no, pues está bien. Pensé de que... tenía a otro chavo nada más por eso es que quería a ver si me lo manda a mí el chocolate porque primero dijo ella de que no tenía a nadie y ahora cuando dijiste de México pues ahí me dijo de que sí Claro, mi amor, porque yo pensé que me estaban haciendo una broma o algo así Pero tanto quieres vas ¿sabes a decir que, que, sí, que tengo tengo algo yo, y lo mando en el tú chocolate sabes que nadie tiene... Pero si te están diciendo de que era la promoción, era un, un detalle Pero yo no como van a decirme que es una promoción y todo eso Bueno, Caterina iba cediendo, iba entrándole ahí con el lobo Hasta que el lobo mencionó a México como que ella se detuvo y dijo Ah, puede ser que sea de parte de Genaro y hasta se quedó en silencio pensando No, no quede sí. en silencio, no quede en silencio. Este chocolatazo continúa. Lo mejor viene en la segunda parte. Ahora, sí, ya, pues, ya, pues. ¿Quién lo que me lo ¡Guau, wow, Genaro, ni te deja hablar! No, pues sí. Entonces, ¿quién no, sí, me voy ahora? ¿Quién me quiere dejar que me diga ya? Está bien, corazón. Dime, familia, ¿me vas a dejar en una más estúpida o me vas a dejar? Ah, pues tú, tú viste cómo hiciste la primera vez te lo dijiste. De ¿Tú esto? sabes cómo soy yo? Pareja. ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a dejar o no me vas a dejar?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 El machido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolate A toda hora y en cualquier lugar Escuchando el show de Rasno y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes. El Chocolata soy el maestro, doby que es un gran tipazo. Show de Rasno y la Chocolata lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¿Por qué aplauden? ¿Qué, ¿Cuál es el eh, asunto? ¿A qué le aplauden? ¿O ¿Qué? A ver, parece todavía radio de pan el Cálmense, por favor Oye, Choco eh, Vamos a ir con las llamadas de las nacadas Pero tienes que hablar de una música Para que Erasno ponga música de la que le gusta Bueno, a ver, nacos Amantes del grupo No creo que haya un grupo que se llame Venus ¿Cómo no? no? No, puede ser que haya un grupo que se llame Venus ¿Hasta cuándo? Podré mirarte. Dime tú. Hasta cuando. Ahí es donde me gusta Choco dice dime tú. Podré besarte. hombre, pero sí. Dime tú. Oh my god, si dice eso. Hasta cuándo. Por eso más. Si sé que no debo. Y luego acaba de pasar el día del 14 de febrero con esas canciones. Uno se pone bien quién sabe cómo. A ver, ¿uno se pone qué? Cuando, pues, pasan estas, estas Tú, Choco, cuando oyen esas canciones Uno se pone bien, ¿quién sabe cómo? Bueno, ya Vamos a las llamadas ya de la, de la A ver Uy, nada más digo para quien quiere probar la miel es romanticismo puro no hay malas palabras sé, no hay eh, eh, que cabeza rodando Man, en el choco bonita choco nada eh. de perreo de que te me pongo así papi yo soy tu zorra cuando tú quieras no yo perreo sol qué es esto es, choco el... bueno vamos ahí tenemos a Wilber qué <risa> nacada tienes Wilber cuéntanos por favor ¿Quién se llama Wilber también sí buenas tardes buenas tardes es una nakada llamarse Wilber Sí, porque sí. parece como un tostador, ¿no? Tostador es Wilbert. El otro día dijiste que en qué stores compraban esos nombres. Choco, Calma, no te... cálmense, yo no le he dicho nada, Wilbert. Cuéntame tu una cada, por favor. Sí, mira, lo que pasa de es que yo hago dos rush, entonces ¿No eh, acá en Robert Beach hay una bond, entonces yo llegué y me bajo para agarrar la orden, entonces llega una limusina grande. Esas como que son de Mercedes-Benz, grandota, una ben, una limusina negra bien oscura. Sí, se, Sprinter, se llaman Sprinters. Sí. Ah, ah, ¡Ah, perdón! Ok. Sprinters. Entonces se bajan, se bajan... Había tres parejas, entonces se bajan dos, pues, muy muy elegantes, con, con sus vestidos muy pegados, con los, los muchachos con sus, este... Con sus... Um, corbatas, entonces se bajaron yo agarré mi orden y para allá a la hora de salir, lo que se me hizo súper naco fue de que llevaban un 36 de cervezas, chips y otros snacks para comer arriba de la de la limusina. Pero eso no es snack, ¿en qué Oye, mundo eh, eso es naco? Eso está chido no. ir a la limusina pisteando uh, <risa> Unos quesitos ahí chocó coquetamente O sea, uh. lo que está diciendo es de que traen un Sprinter, Mercedes Muy bien vestidos, eh, no sé, esperaba algo mejor que unas cervezas ahí con un seis y luego botanas ahí como si estuvieran en el garage de Erasno, no. O sea, ¿Qué quiere, Grey claro, o qué? Vas a, pagar, vas a comprar todo todo el, el conjunto de la limusina, vas a comprar lo que viene siendo el alcohol y los snacks ah, que te dan adentro de la limusina, es un supernáculo. Oye, Choco, hablando de Grover Beach, allá andaba el fin de semana, Choco. Yo creo que me, nos vieron estos vatos. No, de... ah, Sí. Ahí Grover Beach, ahí por Santa María, Choco, allá por Nipomo. Ahí. ¿A poco de ahí llamas tú, William? No, me llamo Wilbert. Te hablo de aquí, de Santa María, y estoy trabajando aquí en Apio. En el... Ah, en el... En el... En el... En el... cooler, que está en Guadalupe. Exacto. Oye, ay, Choco, ese güey, ay, ¿cómo sabe tanto? Es que yo trabajaba ahí en el cooler, güey. Mi oh. mayordoma era la Berta, güey. No trabajara todavía Berta de mayordoma ahí. No, ya hicieron corredero, ya los corrieron a todos. Ah, qué bueno, gracias a Dios, porque era bien enojona conmigo, Choco. Cálmate, Dami. Pues, no, ¿Cómo alguien? no si ni trabajabas? ¿Qué más Voy a llorar a ahorita? Cae. Sí, a ver, cuéntanos su historia, no ¿Trabajabas en el cooler del Apio y luego aquí es donde lloramos todos o qué? Oye, primo, estos no saben lo que es estar metido en un cooler. Este, con guantes, ah, ah, Ahorita estoy casco. trabajando, por eso tengo que regresar al trabajo, pero solamente... Se ve que trabajan bien oye. duro. <risa> <risa> y un saludo para todos los DoorDash y para mi compa Silverio. ¡Más! Bob! ¡Ay, Silverio! <risa> Ay, sí, te mandé saludos, escuchaste, bebé. En el radio. ¡Ay, Choca ahí en Santa María nos oyen en La Buena! Pues qué bueno, yo creo que todas las radios que nos escuchen, esa es La Buena, ¿no? Ah, bueno. Bueno, ¿amantes en los mismos tenemos más llamadas? Eso, no hay es... un grupo que se llame los mismos. ¿Cómo no? Qué bonito. ¡Oh, my God, Y cantan Qué bonito. Ser pobre y adorar a una princesa. Soy macho. Con... Amarla de los pies a la cabeza. Qué bonito. De hecho, Eras lloró cuando los invitó aquí, Choco ¿Ya, lo ¿Ya los tuvimos a los mismos? Sí, no, ah, ¿qué Vean pasa? qué tan importante fue la entrevista que ni me acuerdo No, no es falta de respeto, Choco Nos oyen los mismos aquí, viven en Los Ángeles Sí, Choco Oye, pues bueno, qué bueno que nos escuchen y decirles que no fue na nada de, de grato tenerlos aquí, no, la verdad pasen, No, Choco Oye, antes de ir a la otra llamada, ¿qué onda con esa gente que hace música, una canción A una persona y los demás se emocionan? ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, Sergio el bailador. No A ver. el bailado. es un corrido, ¿no? Tiene gracia moverse con sabor. Un corrido en cumbia, es lo que es. Es una historia. Las mujeres se emocionan por cómo las mueve el señor, dice, ¿no? llegó, llegó, Sergio El Bailador. Aquí nos contó la, la historia Bronco, Choco. Ah, tuvimos a Bronco también aquí. Oh, my God. El papá de Edwin. Y nos platicó, Choco, la historia de Sergio el Bailador. ¿Y ellos no viven aquí en Los Ángeles? Eh, no, pero no soy en, en San Nicolás. Que, por cierto, el garbanzo, cuando lo llevé a ver a los Tigres ahí estaban los de Bronco, ah, en un sí, palco. Sí. Y el garbanzo se andaba burlando y se dijo, ¿qué pasó, compadre? Somos los de Bronco. Y va, ah, ya los vio. Y, eh, y sí nos escuchan, Choco, por internet. Y si sí te oye, en caso de que vas a decir cualquier cosa en, co en contra de Bronco y también hijos de Pues que bueno, aprovechando que no he escuchado a Lupe y los muchachos que viven de él Déjenme ah. decirles que no fue nada grato tenerlos en el o programa oye, chocó, ah. quién te... <risa> chocó. Bueno, decía yo, ¿quién acaba de hacer una canción a, a, a Sergio, ¿no? Sergio, un señor que iba a bailar Y que bailaba y todos, ay Sergio Entonces, y, y luego se viene la copia de esa canción Que le ah, llaman La Chona marido dice, ya no sé qué hacer con ella". O sea ya bailes, También si andaba en los bailes botella, Era como la Sergio Bailadora Pero esta no, la no, la no, protege, agarraba la botella ¿no? Ahí está, versión hombre, versión mujer Vamos a las nacadas. La Oye, nunca había pensado hoy que Sergio el Bailador la Que La no. Chona era la copia de no, no, okay, no, eh. Y de las musiqueras ni las menciones No, ni quiero hablar de eso. Hay bien, hay otra también de las musiqueras. William, cuéntame la nakada, William. Hello, hello, hello. Hello. ¿Tú también trabajas en el cooler del apio? No, no, no, no. Ah, ¿Qué okay. pasa? Yo yo vivo en New Jersey, no vivo en campo. Yo vivo en la en... cálmate tú citadino. Cállate. Ese vive donde está todo encementado Muy bien. William, cuéntame la nakada, William. Mira, yo tenía una jevita de seis meses que entró nueva al trabajo. ¿Una qué? Una jevita. Una jeva. jeva. Una jeva. Okay. Es una, una, una, ¿cómo lo llama usted? No sé. Muchacha, joven. E Exacto. Ok, así. bien. Entonces, eh, yo, yo lo estaba enamorando de hacía tiempo, ¿ok? Entonces yo fui muy a, a comprar un regalo, una réplica de un, de un gavetero, pero en joyero. Bien chévere, le puse una bolsa bacana, fui para allá con ella y a la hora de la entrada donde estaba ella trabajando, yo fui y le dije, mira, eh, te traje algo, eh, mira, tiene los ojos bien lindos, bla, bla, y entonces se lo di, cuando yo a ella le iba a dar el abrazo, ok, yo lo vi unos chispones, en el cuello, no. en el brazo, oh, en todas partes. <ríe> y entonces yo yo me entró, me entró, me entró un calor, pero un calor un aceitico que me que me, de la coronilla hasta la punta de los o, pies. Oye, William dice y cuenta la historia que cuando ves algo así vomitas, ¿no? O sea, por ese, yeah. esa sensación en el estómago, o sea, tú, yeah. tú enamorándola y cuando la vas a ver, le vas a dar el regalo trae chupetones, hikis en su cuello. Exacto, ah. y entonces Cuando ella lo recibió Dijo gracias y todo, se quedó como Pasaron como cinco segundos porque yo me ven en shock También, claro. pero yo se lo rebaté Se lo rebaté <risa> <risa> Ok lo que porque... Es que se entiende el momento O sea, se lo das, ves eso D si Dices, no, mejor dámelo, ¿no? Exacto, ah. claro que sí Entonces yo se lo rebaté a ella Y ella se quedó en shock también Y, se, y como que le salieron unas lágrimas Y todo eso Y entonces yo yo salí con mi regalo Para pa afuera, porque ¿qué voy a hacer? ¿Dejárselo a ella? A mí me costó 75 dólares Ah, en aquí, aquí la nacada es traer jiquis Traer chupetones, ¿no? Oye Choco, pero sí. fue bueno que trajera chupetones Si no se hubiera dado cuenta la arrastrada que le habían dado Si, si no trajera chupetones No se hubiera dado cuenta este brody le hubiera dado el regalo Así que es bueno, si agarran a la mujer Con sus chupetones Acuérdate que eso es para marcar terreno Ey. Oh my god, ¿cómo marcar terreno? No. Sí, le dieron su 14 antes porque ¿me entiendes? ya venía. O sea hace tarde, vos, Williams. Sí, sí, llegué tarde, bro. Mm, maliendo oh. madre, primo. ¿Y cuánto te costó el regalo? 75 dólares. Pero, pero yo no, ni le he comprado, eh, eh, no he comprado regalo a mi esposa. Entonces yo <risa> le terminé dándole a mi esposa. Porque, <risa> imagínate. Oh, my. Choco, choco, choco, estás choco, bien, choco. Choco, choco, choco. Tranquila. al 9-11, choco. Tranquila, choco. Toda esta historia diciendo yo, pobre William, y resulta de que eres casado. Se lo terminé dando a mi esposa. No, vaya. Pero, ¿qué era el regalo, choco? También hay que ver. Eh, o sea, ¿qué era. A un... ver, William, ¿con qué cara le diste el regalo a tu esposa? ¿Ya lo agarró con gusto? Sí, sí, y yo con gusto también, porque yo dije, bueno, ella sí se lo merece y a esa no. <risa> Dijo a la otra, muchacho, no, me ya, ya. el pichingo. Ya, ya, ya, no, no, ya, ya no puedo más, bye, ya no quiero hablar contigo. Esto que acabo de escuchar es de lo peor, ¿Cómo, ¿con qué cara te puedes quejar? ¿No? ¿Ya volvemos? ¿Con qué volvemos? un día como hoy, uh, mandaron ejecutar a don Hernán Cortés. Espérate, don Hernán Cortés mandó a ejecutar a Cuauhtémoc. Y van a ver cómo lo mandó a ejecutar y cómo lo mató a oh. Sí, cómo lo mató a Cuauhtémoc Hernán Cortés. Un día como hoy en la historia con Héctor Zagal. Y luego se viene la Parodias. Y luego también lo de la banda MS, todo el desmadre que se armó. Señoras y señores. El viernes con los ganadores. ¡Ya volvemos! Yeah. Escuchando el show de las no hay chocolata Es el podcast que estás escuchando El show de Erano y Chocolate El podcast de Pecho Bachito Todas las tardes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 el señor Hernán Cortés que llegó de España a México un día como hoy lo mandó matar lo mandó ejecutar a Cuauhtémoc Choco a Cuauhtémoc ¿ya jugaba desde entonces? a Cuauhtémoc que si ven el cuello como lo tiene Cuauhtémoc es porque le hizo mucho daño Cortés. Ah, ya decía yo. No estamos hablando de ese Cuauhtémoc. No es Cuauhtémoc blanco. ¡Ah, no! Entonces, ¿de qué? ¿Hay ah, otro? ¡Ah, Cuauhtémoc Cárdenas! Oh, no, mal. no, güey. ¿Cómo Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué es eso? ¡Ah! Cuauhtémoc, ¿No? Mira, mejor vamos con Héctor. Héctor Zagal, que ya <risa> lo tenemos aquí. <risa> Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo estar hey, con hey, ustedes. ¡Hola, Héctor! Oye, pero... Pero fíjate que yo creo que aquí es hay algo de, de tiene que ver con el fútbol porque Cuauhtémoc dicen algunos que su su grifo era el águila que cae. O sea que yo creo que... Sí. <risa> ay, ay, ay, ay, ay. ¡Eso, que eso! Que cae, ¿no? <risa> que, que, que, que algo de fútbol sí tienen. Me encantó eso. El águila que cae. Cada vez caen más. ¡Ah, sí! <risa> ¡Qué risa! Oye, pues no. Mira, fíjate que si sí, en 1525... Fue ejecutado el último tlatoani, el último emperador de los aztecas. La verdad es que no se sabe con exactitud el día de su ejecución y se conjetura que fue eh, un día un día como hoy. Hay otros que dicen que puede haber sido un poco después, pero sí se sabe que fue en 1525, ¿no? ¿Quién era era era Coctemoc. Bueno, Cuauhtémoc, después de que Moctezuma Eh, eh, entregó prácticamente la Ciudad de México Tenochtitlan a los españoles. Fue sustituido cuando los cuando los aztecas o los mexicas se levantaron en armas y expulsaron a los españoles de la Ciudad de México por Cuitláhuac Pero Cuitláhuac que fue el antepenúltimo emperador azteca, se murió de viruela ah. y el que le tocó eh, o de sarampión al que le tocó eh, pues sustituirlo fue Eh, Cuauhtémoc, que asumió el poder en 1520, es decir, un, un año antes de que el 13 de agosto de 1521 cayera, eh, cayera eh, México Tenochtitlan. Se sabe que algo bien importante es que no todo el mundo lo quería. Hay que recordar, ya lo hemos platicado, que era una figura odiada por los tlaxcaltecas, por algunos pescos. de te, te, te, te, gente de Texcoco y era eh, pero ya cuando la ciudad estaba a punto de caer el eh, justo en 1521 en 1521 Cuauhtemoc huye junto con su familia en una canoa en, en el lago de Texcoco y ahí lo aprenden eh, ah. lo aprenden lo aprenden lo lo pescan y lo llevan directamente a, a Hernán, o sea, le hicieron un retén, hicieron un retén y agarraron ahí en una lancha a, <risa> al buen Cuauhtémoc. Era, ¿no? era una trajinera, <risa> sí, no pasó el alcohol, no pasó el alcoholímetro, iba uy, con toda la... Oye, con pero todo yo, yo me imagino, la... imagino esa escena, eh, obviamente tenemos una, una noción de lo que ha sido la Ciudad de México y cómo se ha transformado, e imaginar a los españoles tras... Cuauhtémoc, ¿no? Y cuando lo, lo detienen, ¿es verdad que lo detienen y lo tienen preso por dos años antes de ejecutarlo? Claro, porque en un primer momento lo que le dice eh, Cuauhtémoc a Hernán Cortés es, ya caí preso, ya no pude defender tu ciudad, mátame, ¿no? Ah. Era lo que, se, que era la que era la práctica habitual, decir, "Ofréceme un sacrificio. Y Hernán Cortés, No por buena gente, sino por inteligencia, dice lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo preso, porque es una manera como de mostrarle al resto de los pueblos, miren, aquí el fuerte eh, era Cuauhtémoc, que era el emperador de, de los aztecas a quien ustedes le tenían, eh, le tenían miedo. vean cómo lo traigo, ¿no? y entonces por eso lo conserva preso lo o, conserva Oye preso. Héctor, entonces wow. eh, mucha raza, hasta se pone tatuajes de Cuauhtémoc con mucha gente se pone Eh, tatuajes de los aztecas sin saber que en realidad eran unos eh, pues bárbaros eran unos bárbaros eran unos asesinos eran unos, eh, los que tenían el poder lo que por eso las demás Por pues las demás tribus estaban felices que cayera cuauhtémoc y veían como alguien bueno a, a, Cortés. a, a Hernán Cortés y ahora Exacto. cuando escuchamos al presidente decir que tienen que los españoles pedirle perdón a México por esa parte <risa> Era como que pues los mismos, este, ni siquiera existía México, pero las mismas tribus, ellos eran los desgraciados ahí, ¿no? Claro, por ejemplo, los tlaxcaltecas tendrían que pedirle perdón a México, este porque además los tlaxcaltecas siguieron conquistando territorios, o sea, Texas, California... Coahuila, fueron territorios en donde iban eso lo hemos platicado ya, pero iban 50 españoles y 300 tlaxcaltecas, o sea, la o sea, conquista unidos. del norte unidos, ¿no? Ahora, aquí no, lo, lo lo lo impresionante es el manejo político de Hernán Cortés, porque entonces traía eh, a Cuauhtémoc de aquí para allá y decía, "Mira, ya vieron este que le tenían ustedes miedo, pues yo lo tengo." O sea, lo andaba exhibiendo, eh, lo, lo andaba exhibiendo ahí en eh, como preso. Sí, exactamente. Como circo, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué hay de eso de que le quemaron las patas a Cuauhtémoc? Bueno, eso es sí, cierto. Eso lo recoge Bernal Díaz del Castillo y lo recoge Bernal Díaz del Castillo. El problema es que eh, la gente, los españoles, lo que querían era el oro, el famoso oro de Moctezuma, pero el oro de Moctezuma se perdió en buena medida en la noche triste. Se cayó. De hecho, se ha encontrado algo de oro por ahí, por Tacuba, en la Ciudad de México, y los soldados lo que comenzaban a decir era que, pues, que Hernán Cortés... y los de arriba se habían clavado la lana, ¿no?, por si ah. no Y entonces eh, Hernán Cortés, como para decir no, para calmar a la gente, ordenó quemar con aceite a Cuauhtémoc sus pies para que dijera dónde estaba el... El, el tesoro. Hay por ahí un chiste que dice, dice que le estaban quemando los, los pies a Cuauhtémoc, y entonces finalmente Cuauhtémoc le dice al intérprete indígena, le dice ya no me quemes, ya no me quemes, dile a Hernán Cortés que, pues que el tesoro está aquí a la vuelta a Palacio Nacional, que ahí está el tesoro, ¿no? Y entonces el intérprete voltea y le dice a Hernán Cortés, dice mi señor Eh, Cuactemo, que Cuauhtémoc... Que, no ...que no te va a decir dónde está el dinero... Ah. ...y que no le decir, <risa> por el tesoro... ...digo que Oye, lo mates... No, <risa> Dices que es el origen de la corrupción en México... ...bueno, oh. existe... ...al pobre Cuauhtémoc... <risa> ...al pobre Cuauhtémoc <risa> le quemaron los pies... ...no apareció... ...no apareció el dinero... ...si sí es cierto que siempre... ...siempre hasta... ...ya muy entrada... Eh, ...terminada la conquista... Estaba el chisme de que Hernán Cortés y sus cuates se habían quedado con buena parte del, del dinero. Pero después de esto ya se recuperó, lo recuperaron de los pies. Y Hernán Cortés fue a Honduras a una expedición a, a seguir conquistando. Y se lleva, se lleva a Cuauhtémoc porque lo que se daba cuenta era que no lo podía dejar solo. Porque, este, ¿Para qué quieres que, que comience una rebelión? Exactamente, porque seguía siendo un símbolo. Oye, Héctor, ¿qué hay de, de este dato curioso eh, que en 1525, pero el, el 12 de febrero, se dieron cuenta de que Cuauhtémoc, eh, por la culpa de una mujer que se llamaba Rosita, fue capturado? Bueno, el dato de la mujer Rosita, Rosita. no me lo sé. Ah, es que eras, no me dijo, choco, que en la trajinera decía Rosita. Y que ah. ahí lo vieron en la tijera o sea, está en Rosita Cuauhtémoc y fue donde lo agarraron. Y se hizo ahí el Choco, llegaron. ¿Qué estupidez es esto, por favor? con <risa> orden, Choco, no, pon orden. No, no. Oye, pero lo que sí es cierto es que ya en, en 1525, ya rumbo a, rumbo a, a las Higueras, a Honduras, corren rumor de que que eh, está armando una rebelión. y entonces eh, lo juzgan y lo ahorcan en compañía de otro de otro otro señor de los aztecas y sus y bueno hasta ahí hasta o ahí, sea, ahí acabó. terminó sí, terminó ahorcado y así terminó la la era de los aztecas no él fue el último que le llaman el último tlatoani <risa> sí, sin embargo, eso poca gente lo lo sabe pero se sabe, sin embargo sí siguieron algunos nobles aztecas siendo ya como como alcalde de Tenochtitlan, todavía en el virreinato, algunos este como, como si fueran políticos de partido que se supieron pasar de un partido a otro, <risa> algunos nobles aztecas dieron así como Chapulín el salto y dijeron bueno sí nosotros éramos aztecas pero pero, ya no. pero le pero ya no y le jugamos al virrey y entonces eran como alcaldes de los de la zona indígena de Tenochtitlan. Ahora Héctor, eh, perdón, no, ¿ahora existen aztecas actualmente gente con sangre azteca que viven por esa zona? Yo creo que prácticamente en la Ciudad de México no. Si sí hay zona en en la zona conurbada como milpa en las las alrededor zona gente que habla náhuatl o sea todavía hay en náhuatl. el barrio de México que son descendientes de los de los pueblos de los pueblos mexicas que hablan el náhuatl porque el náhuatl hay muchos tipos de náhuatl y que todavía se habla náhuatl del como el que seguramente mm. habla habló eh, Cuauhtémoc. Oye Héctor y hablando, de corrupción, hablando de corrupción, perdón eh, hay mucho azteca corrupto ahorita ¿no? se ponen un penacho, y empiezan a bailar y a dar vueltas y ah. no sabemos si realmente ese era lo que bailaban los aztecas originales ya nomás empiezan con una una concha ¡puu! y, ch, ch, ch, y sí. la gente dice ah mira los aztecas ya ni siquiera sabemos si de verdad era el baile ¿no? Fíjate que los bailes más originales son los bailes que se <risa> llamaban pues, de los concheros Es son <risa> justo en las en las iglesias como en la villa de Guadalupe o en eso había había pues, hay pueblos que bailaban y cantaban todavía en náhuatl pero con elementos como con guitarras esos son los más originales porque sí son, sí son no no bailaban igual pero son los que conservan la tradición desde hace O sea, lo Entendido. que se dice que está más cerca a eso a ti te ha tocado héctor estar en Escaret donde hacen este esta pues como que hacen un pasaje por lo que ha pasado en México y me encanta a mí ese show siempre que he tenido la oportunidad voy a verlo y me encanta cuando hacen esta danza de los aztecas eso no sé si lo has visto y si es algo sí. muy cercano vamos a ver yo creo que es bastante reconstruido con con algo de imaginación. Eh, con algo de imaginación, yo te diría que lo más fidedigno nah, como bailaban, son estos, en, en los pueblos eh, es gente que baila todavía con conchas y con guitarras que son cosas prehispánicas y que hablan todo, todavía cantan en, en agua, pero no, pero en realidad no sabemos. Oye, y por Porque último Los Edgar... restos de Cuauhtémoc. Sí, los restos, los restos. Na Nadie supo dónde quedaron, mm. por ahí de los años 40. Un descubrimiento y que sí, que no Y que al final se descubrió que, que era una cuestión política ah. y No sabemos dónde está dónde está ¿Es, es, ¿es verdad que esto pasó mejor, en Tlaxcala, no, donde lo ahorcan? No sé, eh, sepa, parece que fue por la zona de Guerrero Por donde okay. lo ahorcaron pero es, pero es que no se sabe con, con certeza Por eso tampoco se sabe dónde estuvieron Ahora, yo creo que lo que mejor lo me dejó Cuauhtémoc fue una cerveza, ¿no? ¡Ah, yeah, ¡Bueno! <risa> ¡La negra! No, no, no. Bueno, ese sí me, me, pero Oye, no, yo tengo una pregunta por último, Choco, eh, y hace poco se armó una controversia. ¿Es de verdad o es también político de que el penacho que, que está por allá en Europa es el penacho real? Y que su precio es muy alto por el tipo de plumas que hay, que toda la joyería, todo este rollo. ¿De verdad era el penacho que usaba Cuauhtémoc? No, a ver, lo que se sabe eh, de ese penacho... Eh, a ver, eh, sabemos que Hernán Cortés recibió de Moctezuma un penacho. Eso sí lo sabemos. Eh, el Pramán Moctezuma se lo regaló libremente a Hernán Cortés. Y sabemos que Hernán Cortés mandó al rey Carlos V... Eh, entre otras cosas, un penacho. Mm. Eso lo sabemos porque hay un, un inventario hecho por por el artista que estaba al servicio, Carlos V. Entonces, todo sugiere que ese penacho, que es el penacho que le, eh, que le regaló, no se sabe con certeza, pero es muy probable que sí haya sido el penacho que Moctezuma le regaló a Hernán Cortés y que Hernán Cortés le regaló a... a A Carlos V Y es un penacho valioso Por la cantidad de plumas de quetzal Tiene algunas aplicaciones de oro Pero lo curioso Es que si es el penacho No te suma Es algo que no podemos reclamar Pues porque el dueño lo mandó <risas> <risa> bueno, Dígale allá Ya saben quién Ahorita se van a enojar sí. los lovers, los am lovers. Bueno, a ver, Héctor, no, pero... no vamos a meternos ya en ese asunto, esa es la historia, parte de la historia de, de, de Cuauhtémoc, de, también de Montezuma, y bueno, un día como, como hoy es que Hernán Cortés mandó a ejecutar, y como es tú, no hay un día exacto, pero es más o menos parte de la historia traída a ustedes por Héctor Zagal, quien en el grande y la Chocolata. ¿Dónde te vemos, Héctor? ¿Dónde te podemos eh, seguir en redes sociales? Pues me pueden ver en H. Zagal, eh, mi Twitter, doctor Zagal, mi Facebook, y en mi canal de YouTube, Héctor Zagal, donde todos los lunes tengo en la nochecita un programa en vivo en YouTube Live para todos ustedes. Tiempo Ciudad de México, Héctor Zagal. Bueno, pues un abrazo, Choco. Cuida ya que ponlos en orden, por favor. No, y no. recuerden que las águilas también caen. Eh, calmado, calmado, eh, porque no. puede ser tu última participación en el programa. Me, mejor, <risa> mejor, <risa> mejor, dice. <risa> bueno, regresamos con más aquí en el show de la Oigan, regresando, tenemos la parodia de Erasno. Además, hubo un convivio con la banda MS. En este programa el viernes hubo un convivio, vamos a ponerles eh, de parte de lo mejor, lo vamos a publicar en las redes, de lo mejor que se vivió ahí con eh, las parejas y también, oye, que no llegó una de las parejas. Sí, sí. Se, se pelearon Choco justo antes, no, estuvo muy bueno eso de la MS. Bueno, después de la parodia de no van a escuchar parte de la convivencia con la MS, los ganadores y más adelante se viene el doggy aquí en el Chodraslo y la Chocolata. Síganos en las redes sociales. Arroba Eras de la Chocolate en Instagram. Eras de la Chocolata en el Facebook. Y arroba Eras de la Choco en el Twitter. En ah, Twitter. Bueno. ¡Ah, bueno! Es el podcast que estás ¿Qué? escuchando, el show de Eras de Chocolate, el podcast de Hechos todas las tardes. Ah.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 Yeah. Aquí suena la que. Ah, no, eh, es el, el, car el carnalillo. Oh. ¡Pecho amarillo. Oye, que a Luis lo tenía trabajando ahí el. El, el, ¿El carnalillo, el car Te tenía trabajando el carnalillo en la no. noche. No, qué no eras no de los que le ayudaban. Y entraban a los nightclubs. A juntos. ver, a ver ese, qué tiene que ver en eso. No, es, bro. <risa> ah, okay. Aquí suena la que. ¡Ah, oh, no, señores, señores! Madre ¡Ay, güey! Ahí está en la parodia ay, de. Ay. ¡Laboratorios Yayo! ¿Por qué vamos a hacer la parodia de Laboratorios Yayo, Garanzo? Porque el día de hoy se dio a conocer que los de. ¿Cómo se llama Vergara? Estaba diciendo que no, que no puede regalar camisas, que pues si quieren que las compren y que después él se las puede ver si se las firman. Pues que para los nuevos refuerzos. He ahí el porqué. Señores, esta parodia es porque hacía un live el, el señor de las Chivas diciendo de que pues, querían comprar jugadores, que no tenían y que si ustedes querían una, una camisa en las Chivas, que no manches, que la compren, güeyes. Hey. ¿Por qué? Porque pues, con eso van a comprar jugadores, esto dijo. A ver, me podría regalar una playa de las Chivas. Si te la compras, yo te consigo que te la firmen. Pero no puedo andar regalando playeras a todos, menos ahorita, al revés, necesito que apoyen, compren camisas para los refuerzos. Entonces, señores, la parodia es de Laboratorios Yayo, que es la parodia de Laboratorios Camacho, Laboratorios Mayo, y donde ahora vamos a vender camisas de las chivas, ¿verdad, Aquí eso es Que se pongan al tiro. agarrar, jugadores Cálmate, Cálmate. <risas> Órale. Muy pero, muy pero, muy pero, muy buenos días, amigos. Les saludamos en Laboratorios Yayo. En Laboratorios Yayo en esta mañana, Les vamos a tener un gran producto solamente de Laboratorios Yayo. Es un honor y un orgullo para nosotros servirle cada mañana con Laboratorios Yayo. En esta ocasión sabemos que el equipo más popular de México son las chivas rayadas del Guadalajara. Y por eso para usted y para todos tenemos... El paquete Chiba Hermano. El paquete Chiba Hermano del laboratorio Yayo incluso, incluye un sanitizador para usted. Además, también incluye una crema para blanquear su cuello y sus codos. No incluye una crema para blanquear sus cuello y su codo de Sami Sosa. Sami Sosa? Sammy Sosa nos mandó las cremas para aclarar el cuello y los codos. ¿Usted recuerda el beitbolista Sammy Sosa que empezó a usar una crema para aclarar su piel? Pues bueno, la mandó para el paquete Chiva Hermano, para que usted se limpie el cuello y los codos y se le empiecen a blanquear. Además, incluye del satanizador sanitizador, también incluye nada más ni nada menos que el blanqueador de codos y cuello y la camisa de las chivas. Recuerden, lo dijo, le dijo a Mauri Vergara, que él no se las regala, pero sí... Se las va a firmar, por eso hablamos con él y Laboratorios Yayo consiguió para ustedes muchas camisas autografiadas, porque regalar no, pero vender sí para los nuevos refuerzos de las chivas, porque sabemos que eres un chiva hermano de corazón y quieres buenos refuerzos, también quieres comprar la camisa, recordemos lo que dijo el dueño de las chivas.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 Y por eso nosotros compramos muchas camisas, no las autografió y ahora las tenemos para ustedes aquí en Laboratorios Yayo. Así que compra tu camisa y te damos de regalo la crema para blanquear los codos y los cuellos de los chivermanos. Tenemos un testimonio. Adelante. Mi nombre es Rodrigo, yo hablé y me mandaron mi camisa, pero lo que de verdad me gustó mucho fue la crema que me blanqueó los codos. Tenía el cuello bien negruzco. Me lo puse con dos aplicaciones y se me blanqueó. ¡Gracias, Chivas! Así que ya lo sabe, si usted lo quiere en este momento, lo puede ordenar. Llámenos a Laboratorios Yayo para que usted se lo lleve. Recuerde, además se va a llevar la colección de las Hermanas Huerta, mal pagadora de amores, entre otros éxitos. Los tenemos para usted aquí en Laboratorios Yayo. Ya lo sabe, amigos. Muchas gracias. Escuchemos. Beberás la miel traidora que brota de los fracasos Nada más ni nada menos que la colección de las hermanas Huerta Aquí, con sus amigos de Laboratorios Yayo, todas las mañanas para que se lo lleven Entonces, la crema blanqueadora chivermano Mano, de Sosa y... la camisa autografiada de los jugadores de las chivas incluye al bofo bautista porque él no está haciendo nada no hace nada entonces también se puso a firmar las camisetas también la firmó el venado y otros jugadores Recuerde que si usted usa la tarjeta de Laboratorio Yayo, Free Car, No Wait, Full Access, Tetanio Access, Gold Plus, Primera Clase, Catálogo, Premium 5 estrellas, Diamante, Rewards, No Más No Search, Toilet Paper, Supreme, Platinum Plus, VIP Plateado, Lámina Bronceada, Visturi Plus, Polixer Cashback, Rewards, VIP Golden Line. Coronavirus Free, usted recibe nada más ni nada menos que 50%, no 20 ni 30, 50% de descuento al usar esa tarjeta. Y además, la colección de las hermanas, las hermanas huerta. <risa> Mal pagadora de amor y esa. Ya no llores, van a cita. <risa> Ay, qué triste es la vida de un hombre. Es más triste vivir engañado. No se vaya a perder, terminando Laboratorios Yayo, viene la radionovela El Ojo de Vidrio de Porfirio Cadena. Pero antes que todo, vamos a repetirle a usted la promoción que tenemos esta mañana en Laboratorios Yayo. Recuerde usted que si es chivermano hermano, estamos pidiendo refuerzos para el equipo Y la forma de obtenerlos es usted comprando camisetas de las chivas Entre más compre, más jugadores podemos contratar para el primer equipo Por eso le invitamos a que compre y aporte Para que las chivas, el equipo más querido y más popular de México Vuelva a agarrar refuerzos Ya lo sabe, todo lo que tiene que hacer es llamarnos Y comprar la camiseta autografiada de las chivas rayadas del Guadalajara así que ya lo sabe gracias por llamarnos y va a tener también la crema que viene en el paquete Chiva Hermano de Laboratorios Yayo la crema que le va a blanquear los cuellos y los codos prietuscos bueno y recuerden que también viene la colección de las hermanas Huerta solamente aquí en Laboratorios Yayo tenemos Otro testimonio Pues yo ordené la camiseta de las chivas Y también me mandaron las cremas Me gustó mucho la camisa Pero ya no sé qué hacer con ella Blanqueé tanto mis codos y mi cuello Que ahora quiero irle a la América O a otro equipo de Europa Tal vez al Barcelona Recuerden amigos Que esto es para que Apoya a las chivas no le deje de ir Por eso estamos ya tratando De impedir Eh, poner en el paquete la crema blanqueadora de cuello y de codos Porque una vez que muchos chivermanos Ya se ven sin el cuello Y los codos pretuscos dicen Ahora qué identidad tengo como aficionado no te Por eso en laboratorios Yayo Le estamos pidiendo que no deje de apoyar a su equipo Así usted ya tenga los codos blancos y el cuello Sin esa costra que tenía antes Laboratorios Ya, Yayo lo invita a que apoye A el equipo más popular y querido de México Las Chivas Rayadas del Guadalajara Sabemos que usted le va a por irle Aunque no sepa de fútbol Porque su mamá y su papá y sus hermanos le iban Pero lo importante son los nuevos refuerzos Así que a Mauri Vergara nos pide Que por favor compren sus camisas Y nosotros la tenemos para ustedes autografiadas Con la tarjeta Laboratorios Yayo Free Car No Way Full Access Titanio, Access, Gold Plus, Primera Clase, Catálogo Premier, 5 estrellas, Diamante Rewards, No Más, No Serves Toilet Paper, Supreme, Platinum Plus, VIP Plateado, Lámina Bronceada, Victoria Plus, Brug Ser Cashback, Rewards, VIP, Gold Line. Marque ahorita y llévese la camisa autografiada, crema blanqueadora de Laboratorios Yayo y la colección de las Hermanas Huertas. Hasta la próxima, amigos. Pasó con los del MS, ahorita volvemos. Es el podcast que estás escuchando, el show de y chocolate, el podcast de hecho bachito todas las tardes. El color. ¡Ay, ay, ay señoras y, y señores! ¿Cómo andan? ¡Choco! ¡Emocionada! ¡Qué bárbaro! Eh, vi el video, estuvo muy padre lo de la MS y la convivencia con. Lo radio escuchas. Eh, ¿Tenemos un resumen de lo que pasó? Sí, choco. Así empezó la cosa. Eh, empezaron a besarse enfrente de nosotros. Hey. Yo sí me calenté mucho. Oye, este bro. Y pidieron permiso. ¿Cómo, ¿Qué, qué, cómo que te.? Ah, Escucha un pedazo, choco. Ahí te va de cómo empezó esto, ¿eh? De la convivencia por Zoom de las tres parejas que ganaron. Oye, no llegó una. Oye, no. Bueno, llegó Oscar, pero no llegó su esposa. Oh, la estoy eh. trabajando, güey Oye, ya llegaron los otros ganadores Tenemos a Diana y a Mateo Ay, oh, Diana y Mateo ¿Cómo están, Diana, Mateo? Bien, ¿cómo están? Bien, gracias Bien, machín Aquí estamos con Osvaldo y Alan De la banda MS Ahorita se van a aventar ahí Una, una rolita ahí Aunque sea a capela y, y pues felicidades ¿Qué van a hacer ahora en la noche? Ya que estén así ya acostaditos ¿Qué van a hacer? Sí. Mateo, ¿qué le cielo, Mateo, ¿qué le vas a hacer? Um, Nada, pues nomás a dormirnos A, a currucar ¿Qué? Te A currucar. No, hombre. Sí. Oye Mateo, dale un besito bonito A tu mujer, vamos a empezar esto así romántico A ver, te toca ahí Daniel Pero bonito así, tómense su tiempo Ay, ay, ay, chiqui Rivera. Ah, no, la chiqui, dale. Chiquir. <risa> no, no, también, que ¿cómo? le homenaje. Ahora, mire, Dale, viene. bésalo, bésala. Eh. Bésale. Ah, pues Hola. les toca, Alan. Alan igualo. <risa> ¡Garbanzo, ven! Ya, Oye, Choco, el Erasno y el Garbanzo se besaron, ahí está en el video. Oh. Oye, pero. O sea, a ver, el chico que no traía su no. Bueno, que su mujer no estaba besó una botella. Claro. Alan y Osvaldo se besaron, el garbanzo. O sea, todo fue un relajo. Pues sí, Choco, es que ah. tenemos que ir a demostrar amor que tiene. Y es Y eso es por Zoom. No, imagínate, ya en persona abuela la brota interior. <risa> Oye, pidieron sus rolitas, aquí pidieron, eh, vamos a escuchar, primero pidieron sus rolitas las primeras parejas que fue Daniel y Olga y luego Diana y Mateo pidieron su rola. Choco, escucha. Oye, ¿cuál es tu canción favorita, Daniel, Daniel. de la banda MS? que tú dices, esta rola la pongo y la pongo y me, me gusta. Mi mayor anhelo. Pues a ver, muchachos, un pedacito ahí para ellos, por favor. Teco para Daniel y para Olga, con mucho cariño, dice... Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias ¡Bravo! Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me ve Y me pone a temblar que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más que satisface todos mis deseos en cuestión de piel y ese sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves caminando de la mano ¡Eres mi razón de ser! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Diría mi tío, igualito a cena como en el disco. <risa> ¡Esa mamá! Así sonían, así soñía. No, no, rayados, pues, ¿eh? padre tener a la banda de Messi que te le... dique canciones. Oye, les mandé la comida... Eh, les mandé la comida, eh, ahorita pasa donde la, la enseñaron. Sí, Choco, pero primero el solitario pidió su canción como estaba solo tomando. El solitario. Él pidió también su canción. Le puse el solitario a Oscar porque su mujer andaba trabajando, pero la tenía ahí en el teléfono. Sí. Le hizo FaceTime y todo muy chido. Y va a ver el video que van a ver ustedes también. Oiga, a ver, ¿cuál rola quieres de la MS tú, solitario? Pues mira, hay varios que me gustan va, pero La Hermosa Experiencia o La Casita, es una buena canción del disco nuevo, de lo más nuevo que traen, La Casita, pues, estaría bien. La Casita, a ver. La Casita, sí, está buenísima esa, está buenísima. Sí. Yo lloro no con esa canción, mi amigo. Me yo también. ¿Cómo? La mayoría de los que estamos acá, yo creo, nos identificamos con algo. Pero sí. que le un trago bueno esa cerveza, ¿no? Sí, yo también voy a tomar aquí algo porque ya me está dando ganas ¿Tú? de beber. Qué hoy, va. hoy, hey, este ah, Es qué bien mal, verdad. compa, me gusta su vieja. Tan, tan, tan. Si hay un pedo, lo arreglamos. No puedo creer esto. Oye, Erasme no empezó no? a tomar. Ahí está el video, me no empezó a tomar tequila, Choco. ¿Qué Oye, ¿de qué canción hablaban? Esta rola, Choco, que mucha gente al hace llorar, esta rolita se la aventaron. Oigan un pedacito, y les va. Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida. Dejé todo, mis amigos, mi familia, mi ilusión. Y aunque ya he pasado los mejores años de mi vida, decir esto la tristeza, pero acá... Estamos mejor. Pero acá estamos mejor. Vamos a ir para el estribillo. De allá donde soy, quedó una casita y ando trabajando para dejarla bonita. Tengo la ilusión de llegar a ser viejo y ahí pasar los días. Un día volveré. Allá donde soy, si Dios me presta vida. De allá donde soy, Todos extraña, amigos sinceros que tienen palabra. Y también tengo el amor de mi vida que me espera con ansias. Un día volveré y voy a secar con besos sus lágrimas. Has tomado? Pues poquito, choco, todo poquito. Ni no iba a manejar y estaba yo emocionado por con Messi. Mis compas que ganaban y mis comadres también tres morronas ahí. A ver. pasa donde enseñaron su comida, ¿no? ¿Qué pidieron? Ahí va, ¿qué pidieron para comer estos vatos de, de que ganaron el concurso del convivio con la MS? Ahí va. Tú, Diana y Mateo, ¿qué están comiendo? ¿Qué les mandó la choco? A ver. Ah, Nos mandó comida italiana. ¡Ay, ay, ay! ay ¡Qué rico! Jamás habían comido de eso, muchachos, lo que es escuchar la radio. <risa> <risa> ok, es fan de la choco. Y se ve que no comen mucho, sí están muy flacos. hay que. más! Darles más, otro dice la choco que les más otro plato. ¿Cuál quieren pedir, muchachos? Ustedes, este, dile algo bonito primero, tú Mateo a Diana, y luego que pide la rola. Dale, ah, pues le quiero decir que la, la amo mucho desde que la conocí, me encantó. Estoy muy agradecido que ya ahora vive conmigo y no. pronto nos vamos a casar. Ah, güey. La, la amo mucho. No, y luego están en luna de miel, que, no. la de, que saben este No. Vas a poder caminar mañana, Dianita. No. No te me pasé. ¿Cuál rola quieres tú, este Mateo? A mí me gusta la de Por mí no te detengas. Ándale, pues eches un pedacito, vámonos. Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces. Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande, conoce a otras personas, te danza que le cales, otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse, por mí no te detengas, que de aquí no de moverme, Y te guardaré mis besos para cuando tú regreses, si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente, fue un honor y mucho gusto de algún lado. Para siempre. Ahí está Choco. Y también el Daniel le dijo sus palabras bonitas a la Olga y le dedicó su rol a hoy esto. Tú, Dani, la rolita que quieras dedicarle o tú, Olga, a este vato que le quieras dedicar ahí. Dile algo bonito, mírala a la cara. Digo, no es lo que hay. Dile que... que, que, que ¿Ya bueno. qué? No, pues, este primeramente, nada, gracias uh, por permitirnos estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo. Y pues, gracias a, a mi esposo que se tomó el tiempo de hacer el video sin que yo supiera, sin darme cuenta, y pues me sorprendió, ¿verdad? Y este, pues nos encanta la MS y nos encanta estar aquí con ustedes compartiendo este momento especial. Gracias, mi amor. Son 15 beso. años. Beso, beso, beso. Son 15 años y te agradecen Yo, yo también le quiero decir algo, primo. A mí. Porque esta oportunidad, yo primero la vuelvo a tener aquí con la MS. Yo sí aprovecho. Yo le quiero decir a mi esposa que te amo, siempre te amaré, siempre te he amado, eres lo mejor, eres lo más importante y todo lo que hago por ti lo hago de corazón y porque te amo. Y si, me, si por favor me podrían cantar. La canción de lo mejor que me pasó, porque ella es lo mejor que me ha pasado en mi oh, vida. ¡Ay, ya, ya bien, ah, bravo, bravo. Bravo. Si un día Porra, se eh. muere, güey, te voy a prestar a mi hermana, güey. Hoy al otro. <risa> <risa> me voy a vestir de mujer. <risa> un día. No se puede caminar. No conocido. Sé que Dios me hizo el favor de ser correspondido. Lo mejor que yo he vivido ha sido de tu madre y presumo nuestro amor, me amas y te amo. No sé qué me diste, pero cuando yo te vi pensé, el amor existe y sé que se vistió de ti. Lo sé por tu sonrisa y por tu tierna mirada. Y sí que son buenas noticias, compartir la misma almohada. Con el amor de mi vida, no sabes cuánto te esperaba. Voy a luchar todos los días, para que no te falte nada. No sabes lo que dices, cuando dudas si te quiero. Haces mis días más felices y eres más de lo que espero. Lo que nosotros tenemos es mucho más que amor sincero. Te pido que no tengas dudas, tienes mi corazón Bueno, ahí está parte de lo que pasó El video, el video lo vamos a poner En las redes sociales, esa convivencia Gracias por participar, vamos a tener Cosas más padres para ustedes en este En este año, ¿ok? Pues bueno, regresamos bien el doggy, lamentablemente me intimida cada vez Es el podcast que estás escuchando El show de y Chocolate El podcast de El Chobachito Todas las tardes ¡Oh! Con ustedes El que incomoda los mandilones Y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei ¡Él es el Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Doggy. Yeah. ¡Doggy! Maestro, maestro! ¡Qué gusto verlo hoy! ¡Qué bárbaro! Bueno, eh, vamos por partes. Eh, me han escrito algunos correos. Yo les digo que para mí es lo mejor que me marquen acá. Pero ya lo saben, pueden escribir también a elmaestrodoggy.gmail. Ahí pueden escribir también. Así que voy acá con... Tengo llamaditas, tengo a Elizabeth... Vamos con ellas eh, rápido. Ella me escribió algo, pero dije: ¿sabes qué? Mejor te voy a pedir tu teléfono y pues cuéntame qué, fue, qué es lo que está pasando para tener más claro el asunto. Así que platícame, ¿cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, doy? Bien, gracias. Me escribiste algo sí. y, y sí. dice que querías un consejo, por favor, que tú no sí. crees eh, pues ser mala mujer, ¿no? Por ahí empezaste. ¿Qué pasó? Sí, mira, pues yo te escucho, pues no siempre he sabido de tu existencia, pero llevo escuchándote más seguido desde el último año, entonces siempre la mayor parte del tiempo estoy de acuerdo contigo, y pues sí, yo no creo ser mala mujer. Entonces llevo soltera un año y de repente, como te mencionaba, la presión familiar, no precisamente de mis padres, pero de parientes externos, de que, ay, ya se te va el tren, y cuando los hijos... Y a veces los ignoro, pero de repente es tanta supresión y me agarran en días vulnerables que digo, bueno, ¿acaso sí necesito hijos? ¿Sí necesito estar casada? Y dije, bueno, pues ¿quién mejor que que, Loggi, que <ríe> A ver qué me dice él. Acabas de mencionar una palabra de todo lo que dijiste, dijiste una palabra clave aquí y es vulnerable. Hay ocasiones donde uh -huh. uno se siente vulnerable. Pero yo te voy a decir algo, ¿por qué llega eso de ser vulnerables? Primero, somos seres humanos, a todos nos llega un momento de, de un bajón, a todos nos llega un momento sí. de que también de un subidón o subidón, donde te quieres tragar el mundo, donde sale un brody hablando y dice, hoy oh, puedes empezar tu negocio y tú ya lo viste, ya te viste con miles de empleados. Como un día puede llegar un brody y te puede decir, Elizabeth tú no sirves para nada y tú si sí, es cierto no sirvo como alguien puede llegar un día y decirte que eres lo mejor o sea es normal pero vamos a ver qué es lo que más predomina para nosotros es estar en un estado de ánimo bien o un bajón porque ser vulnerable es de momentos y es normal por lo tanto tú me vienes me escribes me preguntas qué será lo mejor para mí Nadie más, ni yo, ni nadie más sabe qué es lo mejor para ti que tú. Mi pregunta es, ¿vas a cambiar esos momentos donde te sientes vulnerable por todo lo demás? Uh -huh. Y tú vas a decir, pues no, porque esos momentos vulnerables duran un fin de semana. duran tres días, duran el día del amor y la amistad. Porque si tú sabes cuántos brodis que estuvieron solos o que no tienen, bueno, solos entre comillas, que no tienen pareja, este fin de semana se sintieron como tú vulnerables, pero fue un día, un fin de semana. Y después, sí. ¿no? Sí, o sea, entonces de repente se llega al punto de no querer ir a las fiestas familiares porque te empiezan a fregar que la tía, Julanita, y ya dices, ay no, qué hueva, ya mejor para que voy, no, no quiero que me empiezan a fregar con lo mismo, Totalmente de acuerdo y y yo, yo por eso les digo a la gente a veces dice cosas porque por tradición. A veces también hay sí. que hay que pensar en esto, Elizabeth, que las tías, los tíos, los primos te van a decir a veces por por a veces por plática misma, ¿no? ¿Y qué onda? Tienes novio, es como aquel que dice, "¿Qué onda? ¿En qué andas chambeando? ¿En qué?" Andas? En realmente en él les importa si tienes chamba o no tienes chamba, realmente no les importa si tienes novio o no tienes novio. O, o novia, lo que sea, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, tu familia, de verdad, cada cuando la ves, ¿no? Cada cuando hay bodas, cada cuando te juntas. Entonces, y, y si es eso, no, pues yo ya les dije que a mí no me gusta, o no, no, no me siento capacitada, estoy bien, eh, no, no, no siento que necesito a alguien, pero yo entiendo, y más eh, en nuestra cultura, en nuestra cultura es más, se ve más, ¿no? ¿Cuántos años una tienes tú? Treinta. cultura, 30. ¿30? ¿Qué ibas a decir de la cultura? No, pues que es, es, como dices tú, es por cultura, es por tradición. O sea, a mi mamá o mis tías o, bueno, todas las mamás mexicanas por tradición se casaban antes que a los 15, 16, 14 años, no sé. Entonces ahora una de 30 años es súper quedada. Súper quedada, súper vieja, se le <ríe> fue el tren. Pero, sí. pero también quiero pensar de que, Eso te mueve el tapete poquito porque en la vida, ¿cuáles son nuestros planes? Y cuando no tienes un plan o no tienes algo, es cuando más se te mueve el tapete. Pero tú puedes decir, mire tía, no voy a tener a niños ni esposo, pero déjeme decirle que mi empresa eh, va avanzando porque ahí me he dedicado. O mi proyecto de vida es este. Tu proyecto de vida puede ser que no sea ni tener familia, ni tampoco tener un negocio. Mi proyecto de vida es ser feliz, tía, y así soy feliz, tío. Primo estoy, estoy a gusto ¿Me entiendes? Exacto Tú eh, me escribes eh, Pues estás fit ¿No? Te mantienes muy bien Hace ejercicio 30 años sí. Estás joven Todos te van a querer me Imagino tienes muchos pretendientes Uno <risa> que otro Garbanzo, no, ¿qué traes? Tiempo. Maestro, Este, yo puedo cambiar también, Este, yo puedo también eh, no obligarla a que vaya a ningún lado, cuando ella diga, vamos, idas al swap me, levantamiento de pesas, jalamiento de, pues, no sé, de canoa, todo lo que se hace en el gimnasio, yo estoy dispuesto a, también, whatsapp. Bueno, si es que tienes tiempo de dejar tu bicicleta y al asiento. Ya lo dejó, maestro. Pero bueno, Elizabeth, yo creo que... Hay, hay A veces uno puede cambiar también Y, y de verdad sí. Si no eres feliz así Y dices tú bueno Tal vez voy a intentar algo Pero también intentar algo por intentar Por la presión social A no se me hace nada sano Ahora hay que recordar que para las mujeres En eso del físico Yo siempre les he dicho tal vez a los 30 años También ellos recomiendan Que si vas a querer tener hijos O cosas así Pues es más sano ya 30, sí. 31, 30... Eso es, es lo sí. único, ¿no? Sí, sí, pero como te digo yo, eso de tener hijos, me gustaría, si se me da, si no se me da, tampoco es que me quite el sueño, pero te digo, re, vuelvo a lo mismo. Entonces, en los momentos de vulnerabilidad es cuando digo, bueno, capaz que sí necesito tener un hijo, aunque sea por inseminación artificial. O sea, ah. imagínate a qué punto puedo llegar mi mis Ay. pensamientos de tortura. Sí, sí, es que es... la, la... Y olvídate de que te lo diga tu familia A veces te metes a redes sociales Y ves y lo que ven Y entre más ven sí, sí, sí. Pero pues, es parte del show Entonces querer tener hijos conlleva una cosa Es mucho trabajo No uh -huh. tener no tener hijos También te puede llevar a una cosa Que es el estar viendo esas cosas y tienes un trabajo Entonces en la vida Vamos a estar cómodos 100% nunca Eso sí se los digo Es parte de la vida La vida no es justa a veces pero tienes que tener la madurez para decir esto es lo que decidí soy Elizabeth y haciendo bien ahora con quién te juntas con quién te mueves también es importante porque a veces si te vas a juntar con pura señora o con pura mujer que tiene hijos vas a acabar queriendo que, eso sí. claro entonces búscate sí. el grupo bueno, con mi, mi círculo es muy pequeño en realidad yo no, no nunca he sido de muchas amigas pero pues sí mi, mi mi círculo más cercano pues ya todas están casadas que vienen siendo uh, como mi, mi cuñada, mi mejor amiga, mis primas, pues sí, la verdad, yo soy, yo siendo o sea, igual, de igual forma salgo a divertirme, pero ya todos están casadas entonces también por eso me siento como que... Sí, eso influye. Uh -huh. yo, digo, yo digo, maestro, que hay que salir a divertirnos, hay que, hay que ir a vivir, ¿no? A experimentar, esa es mi propuesta para Elizabeth, a lo mejor hay algo ahí, maestro. A ver, Garbanzo, pareces niño. ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Invitarla a salir? ¿Por qué no? Ok, claro. pues entonces dile que sé. Se... Yo pienso que, que... A ver, Elizabeth, <risa> ¿crees que podríamos ir tú y yo a platicar? O sea, ni para eso tienen... A ver. Elizabeth, yo te quiero invitar a que salgamos a cenar. Ok. Okay, pero pues vives muy lejos. ¿Dónde vives? Eso que ni qué. En Oklahoma. En Oklahoma. Pues ya está, Garbanzo. Agárrate un buen agua, clajoma, si sí, andas de ¿sí? caliente, órale. Sin miedo a los, a los Sin miedo al ¡Amá! éxito. Eh, Elizabeth, cuídate mucho, gracias por hablar conmigo. Muchas gracias, muchas gracias por tomar la llamada. Saludos. Saludos. Saludos. Tranquilo, hey. Te regresamos, Brody. Pues sí, está sudando, maestro. Es el doggy, maestro el líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656 Que su segmento es un desahogo El podcast de Erasno y Chocolata El más chido para escuchar El podcast de Erasno y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar ¡Doggy! ¡Oh, ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! A veces uno escucha y ve cosas y reflexiona y justo me acabo de reflexionar lo que pasó con Elizabeth que es una chava pues joven muy bien guapa todo y Garbanzo quiso invitarla a un lado con indirectas ¿qué es eso? ¿En qué mundo estamos viviendo? Yo pienso es yo digo No, pues yo creo que este... Le voy a decir la verdad maestro Y, y no me lo tomea mal Pero estaba un poco apantallado de, de lo que es esta mujer Por eso lo dije así De verdad no sabía, no encontraba las palabras o la forma Para decirle que quería salir ¿Apantallado de con alguien por teléfono? Eh, es que pues eh, habla así como con, con mucha seguridad Y eso pues la verdad sí, tengo que reconocerlo Me espantó un poco maestro, perdón ¿Y, y quieres salir con alguien que te espanta? pues por algo se empieza no, maestro se por lo digo. menos me animé, usted se nos les... ha enseñado aquí está el diablito de prueba que usted dijo ustedes aviéntense yeah. y esa fue mi manera de aventarme, pero eso no es aventarse usted, por eso te dije pregúntale bien, oye te gustaría que vamos a tomar algo punto si sí, tiene razón, hasta ni siquiera le pedí su instagram o, o yo lo para. tengo oiga no, maestro ya es piel suya, ya es piel suya yo pues. lo tengo oiga maestro cree que bueno Señores, escuchen esto. Me escribieron esta carta... Ya, ya déjense de cosas, Brody. ¿Quién soy yo para andar ahí viendo Instagrams de gente? Por cierto, síganme en mi Instagram. Ar arroba el Doggy. Arroba el maestro Doggy. Son solteras. ¿Quieren pasarla bien? Cotorrear un rato, ¿por qué no? Directo la cosa, ¿no? ¿Qué es eso de...? Yo creo... ...que tengo un Instagram... ...que está ahí para si... Us... <risa> eh, ...porque el Instagram ahí está... ...hay DMs, ¿verdad? ...donde pueden, si quieren... ...nada, tengo un Instagram... ...donde pueden mandar mensajes directos... ...DMs, donde digan... ...Doggy, me gustaría... ...charlar contigo, platicar... ...tomar un trago... ...si no, no me escriban... ...si quieren, ahí estamos... ...yo veo quiénes son... si Me gustan, pues adelante. Es muy chistoso que un brody diga, no, pues no sé si, como dije yo ahorita, si les gustan, si me gustan, pues sí, si no me gustan, no. Muchos de ustedes tienen miedo a que una mujer les diga, ay, pero no, es que no me gusta. Y, y el hombre lo acepta bien y dice, ah, pues está bien, ¿no? No le gusto, punto. Pero tú díselo a una mujer, la verdad, quiero verte a ver si me gustas. si no me gusta, no. Ustedes cuando empiecen a hablar por teléfono o empiecen a chatear por Facebook, Instagram, todo esto, es, quiero ver una foto tuya, quiero ver videos tuyos para ver si me, la verdad me agradas físicamente. Si es que están buscando cotorreo. Pero díganlo directo, hasta ellas van a decir, ahí te va. Y si la mujer es físicamente atractiva, bonita, la van a mandar en, es más, ya las tienen listas ahí. ¿No? Claro, y eso es bueno, y si perfecto. no, oye, no te quiero mandar nada, ni pienso mandarte nada, perfecto, no creo que seas una mala persona ni mala mujer, simplemente no es para lo que busco, entiendan. Que claro y directo y sin rodeos, maestro. No hay delito, no es falta de respeto, punto, directo al punto, hay muchas. Pero es que usted lo dice fácil, porque como usted está guapo... Las mujeres ya vienen preenamoradas. Uno tiene que batallarle para pasar a ese segundo término, maestro. Bueno, vas a encontrar a alguien en esa búsqueda. Que diga, pues, el garbanzo no es carita. El doggy, pues, se cae de bueno el papacito. Digo? Lo digo yo, estoy yo humildemente, ¿no? El doggy se cae de bueno el papacito. Me gustas. Entonces yo digo, pues... Eh, pero, ¿quién soy yo para andar ahí también diciendo, órale, aquí hay no? Tampoco. <risa> <risa> ¿Quién soy yo para decir, vengan? Me escribe una mujer. Esto que van a escuchar ahorita, esto es para que vean ustedes en dónde estamos parados, brothers. Pero no, me mandó esta carta. muy larga y la voy a leer. Pero primero quiero decirles que me sigan en mis redes sociales, arroba el maestro doggy. Estoy en el Facebook. En el maestro Doggy en Facebook, sigan la página que es la mía, no sigan páginas piratas, porque ahí andan y las veo yo y ustedes les escriben. He visto muchos ahí. Que pues, maestro, que no sé qué. No les van a contestar ahí, no hay ningún maestro, son páginas piratas. Les voy a decir en Facebook, es donde más hay. Este Mark Zuckerberg anda haciendo puras. Pen... Bueno, acá está. A ver. Oiga, maestro, ¿y por qué no les contesta en los comentarios a esos mensos? El maestro Doggy. Aquí está. ¿A cuáles mensos A estuve? los que están ahí contestándole a la página que no es oficial y... Porque... Pues dígales, ahí, no seas menso, yo soy. Acá yo te contesto, vente. El maestro doy. Vean, aquí estoy. Lo último que publiqué acá en el Facebook, para que sepan que es el de verdad, fue el día de ayer. Juan Thierry dice, el amor no tiene que ver con alguien. El amor no es una especie de acto. El amor es Tu forma de ser. O sea, mucha gente dice: Ay, no tengo un amor, pues no lo tienen. ¿Cómo no? Tú eres el amor de tu vida. ¡Bravo! Eh. ¡Oh, eres tú. Viene el chocolatazo, ¿eh? Ahí viene. Ahorita Bravo. vuelvo con la carta. Toqui, maestro es líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 4 874 2656 que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo, Es el podcast que estás escuchando el show de y Chocolate, el podcast de hecho machino todas las tardes. Doggy, dogi, dogi, Dogi, Doggy, Dogi, Doggy, Doggy, Bebe. Bueno, escribía yo sobre esto, decía, el amor no tiene que ver con alguien, el amor no es una especie de acto, el amor es tu forma de ser. Me vienen a hablar de amor y de amistad cuando ni siquiera tienen amistad con su familia, con sus padres. Hablan de amor cuando ustedes están obesos, están, eh, son alcohólicos, drogadictos. Ustedes no pueden hablar de amor porque el amor sale de aquí, de uno. Entonces, si, si ustedes dicen, yo sí amo a mi mujer, a mis hijos, pero, Brody, ¿cuál amor hablas si ni siquiera tienes amor para ti? Te metes droga, alcohol, estás como, por ejemplo, diablito, o que son muy obesos, que tienen eh, problemas para morir pronto, porque, y, y luego salen los que, ¿y qué si el entrenador del gimnasio estaba bien flaco y se murió? O sea, vienen a sacar casos, ¿no? De, nah, ¿y qué? ¿Qué te ganas? Y el otro día, o sea, las excusas para estar como están, ¿no? Ustedes no aman a su familia, ¿no es cierto? Les han, les han enseñado a repetir. Si no lo dicen, se les viene la sociedad encima. ¿Cuál es tu momento más especial? cuando nació mi hija? O sea, ah. ni siquiera la piensan. Dejen de repetir cosas por repetirlas. Bravo. Maestro, bravo, o sea, maestro, bravo, ¿cómo, ¿cómo voy a decir yo que, y eso es una realidad, para amar a alguien tienes que tener amor? Y de verdad tienes amor, mírate, ¿te amas? ¿Respetas tu cuerpo? ¿Amas tu cuerpo? No. Tú sientes un afecto por tu hija, tu hijo, afecto por la familia, tu madre, pero en realidad no, no los amas. Y te voy a decir una forma de cómo saber que no amas a tu madre. ¿Cuántos de ustedes... Están clavados con una vieja y se la pasan texteando, mensajeando, hablando por teléfono y a sus papás, a sus mamás ni siquiera les llaman. Ni, y cuando mueren, ¡ay! Lo que más amabas... No es cierto, brodis. Ya, deje, déjense de mentir. Déjense de, de, de repetir lo que dicen. Ahora, no es nada de malo. Lo malo es que digan. ¿Me entienden? No es nada de malo que te clavado con una mujer sea la que más amas. Porque eso de El amor más grande que siento por ti es hija. El día de la quinceañera, ¿no? Ahí están Samacona cantando quinceañera. Y luego de repente se muere la mamá. Se murió el amor de mi vida. Y luego viene el día del, del amor y de la amistad. Mi amor es el amor de mi vida. Tienen muchos amores de su vida. <risa> Güeyes, ya, decidanse. Y la verdad es que no es, no es cierto. Ni se aman. Ustedes que van a amar al el amor es va más allá. ¿Entienden? Claro, maestro. ¿Cómo van a decir que se aman si se casan porque la sociedad dijo? ¿Cómo van a decir que se aman si tuvieron hijos porque la sociedad quería que tuvieran? ¿De qué amor hablan? ¿De qué amor hablan? Okay. Son unos desamorados. La verdad. Puede llamar quien quiera aquí. Bravo. No es cierto. La, no usen la palabra amor porque la palabra amor es muy fuerte. Va más allá de todo. La quiero, la estimo, estoy acostumbrado eh, Es lo que es Punto Sin ti no me veo Sin ti moriría Pasan dos, tres años y ya está casada con otro güey Se está. Y eso es mucho Seis meses y anda con otro ¿De qué hablan de amor? Sí. Mamá, el día que tú te mueras me muero contigo Dejen de hablar la verdad Se muere la señora en paz descanse Ya están recuperados. Es más, el día del entierro andan pisteando pedos con la banda. ¿De qué hablan? Ya se les olvidó la mamá ahí, rápido. ¡Qué bárbaro! No jueguen con el amor. Pero entonces, eh, eh, necesita explicarnos usted, maestro, ¿quién? Me sentí como el genio hablando. ¿Quién entonces le quitó valor a la palabra amor? Pues todos. Cada que la menciona dicen que están enamorados. No te digo que estoy enamorado de aquí, enamorado de acá, que estoy enamorado. Usted es un, es un amo a mi madre. Dios. Oye, ¿por qué traes tatuado ahí el, el logo del Real Madrid del América? Y no el de tu madre. Pues que eh, también amo a mi equipo. No, ahí ahí ya valimos pura. Está bien, porque es bueno también hacerse unas mentales para poder, la vida es dura. Yo los entiendo. Hay que hacerse unas mentales. Hay que decir Sí, amo, sí tengo amor. Siganse haciendo sus mentales. Dijo aquella, hay momentos vulnerables donde tú sabes quién eres y qué es lo que realmente sientes. Sí. Oiga, maestro, pero entonces basado en esta gran clase que nos está dando, nadie ama nada entonces. O sea, en realidad... Yo no, yo no he dicho no, eso. No, no, no, pero yo no he es dicho. que llevándolo a un lugar más profundo, gran líder, maestro, sensei, no ama nada nadie entonces. Porque si todos los que decimos que amamos algo en realidad mentimos y creo que todo el mundo lo hemos hecho... Entonces no creo que haya alguien. No, y, o sea que, no, que de verdad y, dame algo. Y ¿no? entiéndeme, Garbanzo, ni siquiera están mintiendo. Ah, o sea, de, no, no, no, o, o sea, a ver, a, a, ahí va. A ver, a ver, Que En su mente ellos creen eso. ¿Sí entiendes? Sí, sí. En su están convencidos o, de que cuántos sí? dicen que el amor el, el amor más grande que tienen es a Dios. Por ejemplo. Y vámonos a Los católicos, que yo soy católico Y te dicen en misa ¿A quién es a quien más amas? Y la traes de ahí La traes en la puntita de la lengua a Dios nuestro señor que Estás ahí A veces te preguntan un stripper Que la tiene una piernuda así bonita ah, no, pues Y la traes sentada en la pierna Y te dice ¿Y qué es lo que más amas? ¿Tú crees que a decir a nuestro señor? No, pues, me entienden El otro día hablamos de cuando están teniendo sexo ¿Me amas? Ah, sí. En el momento. De... Brody. Hay un respeto, un seguimiento. Hay una... Un, una... Eh, parte de lo que es nuestra... Pues está en la familia. Nos han enseñado eso y está bien. Pero el amor de verdad... Yo creo que muy poca gente lo siente. Y, y, y el que... Y ese amor lo veo, ¿sabes en quién? ¿En dónde? Gran líder. Reflejado en las madres y los padres a los hijos. Es ese amor, ese de... Incondicional, sin... Ese. Puro. A ver, entonces cuando lo expresan así, haces a los hijos, es mentira, entonces que amen a su esposo, entonces ya caen en la mentira. Ya vas entendiendo. No, gran líder. Que va... Párense, Tú... malditos, malditos, bravo. Ya vas entendiendo, Cachirul. Voy a leer la carta a los Cori... Nah. Eh, mi esposo es su fan. Dice, mi esposo es su fan. Tengo dos minutos. ¿eh? A mí también me gusta su segmento. Escuchamos el podcast. Somos de Nueva Jersey. Tengo un problema. Por favor, ayúdeme. Si estoy mal, No sé qué hacer. Maestro, soy mamá soltera. Me dejé del padre de mi hija porque él era violento conmigo. Después de verme separado en el de él, me enteré de que estaba embarazada. Esto pasó cuando yo tenía 20 años. Ahí están. Que en los bueno. Me casé con mi esposo a los 27. Llevamos tres años de casados y ahora ha cambiado mucho. Ahora me siento que me desprecia por haber sido madre soltera. Económicamente a veces él me da 40 dólares, yo no trabajo porque tengo una enfermedad de tumores benignos que me han causado muchos problemas físicos, vivimos con sus padres de él, es difícil la vida acá, yo amo a mi esposo y quisiera tener un hijo con él a pesar de que él me fue infiel cuando yo estaba enferma en el hospital, no he podido tener un bebé que es lo que él tanto quiere Maestro, mi historia es muy larga, mi esposo empezó a tomar mucho alcohol después de que nos casamos y ahora él toma del diario Yo le digo que ese vicio no es bueno, él dice que lo va a dejar, pero así se ha pasado tres años Vivíamos en casa, solos con mi niña, cuando recién nos casábamos Yo me encargaba de pagar la luz, el gas, el internet y hacer las compras de la comida No sé cocinar mucho, pero hago mi comida y siempre había comida y estaba limpio A mi esposo le tocaba pagar la renta, que eran mil dólares, pero me fallaba en eso. Yo siempre gané menos que él porque yo trabajaba de nueve a tres de la tarde para recibir a mi hija que salía de la escuela a las tres treinta. Después yo no podía, después no pude mantener ese hogar y nos fuimos a vivir con mis papás. Ay, ay, ay. Señores, esta carta sigue. Mañana se las voy a resumir.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 El machido para escuchar el podcasteras no el chocolate a toda hora y en cualquier lugar.